asociados. calcio y ya empezó Y ya empezó. that bass Hola, hola, hola sean todos ustedes, bienvenidos a este nuevo programa de fútbol y asociados, así es, una eternidad esperamos de este instante en el cual les podemos desglosar el análisis de lo acontecido en esta semana futbolera nacional e internacional. Y bueno, aquí estamos justamente presentándoles lo que es eh, un pequeño especial que vamos a hacer de Soda Stereo. Sabemos que ponemos cada, cada rato, pero se merece de debido a que justamente este 1 de febrero oficialmente cumplió 30 años de existencia la banda. De existencia en nuestros corazones, más que nada, todos sabemos que la banda se disolvió en el 97 y que tuvo un pequeño fugaz regreso 10 años después, pero bueno, la idea es esa. Hace 30 años exactamente se fundó tal vez la banda de rock y pop más importante de la historia del continente latinoamericano, comenzó de estéreo. Bueno y abrimos este programa, soy Borrego, les doy la bienvenida, gracias chicos, chicas, amigos y amigas que ya se pegan aquí a Fútbol y Asociados que siempre nos dan el favor de brindarnos sus oídos para nosotros expresarnos en ustedes con el comentario deportivo, principalmente del acontecer nacional futbolero Estamos a puertas del inicio del campeonato nacional Y hemos querido iniciar así este programa Justo con el tema que se abrió Ese reencuentro mágico Allá en noviembre del 2007 Edison el, bueno, el staff, dime Bueno sí justo con Juegos de Seducción Habría Toda esta serie de conciertos o de estéreo En la famosa gira Me verás volver, millonaria gira eh, Muy buena bueno, Más de un millón De, de espectadores Buen billetes han de haber metido los muchachos Qué ¿Eh? calidad de shows, Edison Tenemos aquí el, el staff de Food Asociados Tenemos el gusto de haber estado presentes en... Nosotros lo vimos volver Así es En la en el estadio Alberto Spencer De la ciudad de Guayaquil Un show mágico Sí, sin duda, ¿no? es espectacular estamos alargando, pero eso sí, les recordamos que estamos aquí fútiles asociados gracias al aguante de Metal War, porque Metal War asesoría en software y hardware a la orden con Metal War. Como no Metal War... Y además gracias al buen Electro Supplies, Edison, Electro Supplies, Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 9096 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Todas ellas te las probé Electro Supplies, así es, al 096 82 -9096. Viene siendo tiempo de... Titulares en Fueble Asociados, ya regresamos gente. Ecuador ya tiene su primer eliminado lastimosamente en Copa Libertadores. El Club Deportivo el Nacional cayó en tierras paraguayas. Es el Libertad el que va a ocupar la plaza del repechaje en el Grupo 5. No. Ya se inicia el campeonato ecuatoriano de fútbol, vamos a analizarles todo lo que han venido haciendo los equipos en cuanto a refuerzos, vamos a decir cuál está más mejor, cuál está menos peor de cada de cara al torneo 2012. Azarenka en las chicas, Djokovic en los varones, el abierto de Australia analizado por la óptica de fútbol y asociados, también vamos a hablar un poquito de la terrible tragedia que sucedió en Egipto respecto al fútbol, vamos a hacer nuestra pequeña previa y pronósticos, es tiempo de empezar con fútbol y asociados. Infotainment. <laughs> gracias al aguante de Metal World porque Metal World serían software y hardware a la orden con Metal World. Me, me, me, me, me, me, Metal World. Soluciones inmediatas, consultas. Decir, hardware y software. Además, Electro Supplies. Sí. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al Cerro una nueva batería un nuevo cargador para tu celular para tu computadora portátil eh, la, con, las palancas para tu consola de videojuego favorito los instrumentos necesarios para el rock band para todos los juegos que ahora está jugando todo el mundo. Bueno, Electro Supplies te provee todo el artilugio electrónico habido y por haber cero noventa y seis ochenta y dos noventa noventa y seis. Eh bueno, vamos a empezar eh, la primera sección obviamente va a ser eh, sufrimiento del Edison eh, aproximadamente unos dieciocho minutos de queja amarga. Bueno, no, no mentira, bueno, sí, eh, un poquito era previsible la desde mi punto de vista la eliminación del club deportivo nacional eh, Previamente en futbolasociados.blogspot.com habíamos señalado un punto determinante que era la inexperiencia del plantel criollo frente a un cuadro que ya viene sumando varias, varios kilómetros, varias horas de vuelo en cuanto a competencias internacionales y que tiene muchos seleccionados de su país como es de Libertad de Paraguay. Y que repetimos una vez más como dato eh, determinante era el hecho de que ellos actualmente hayan sido sacados ahí promediando el ranking en la posición número 7 a nivel sudamericano debido a sus constantes participaciones y buenas participaciones. Sí, he hecho. hoy por hoy el Libertad es uno de los cuadros más fuertes de la región, eso no hay que negar, pero eh, ya ya llenándonos en el fútbol, bueno, vimos a un nacional que empezó extremadamente nervioso, fruto de eso al minuto uno ya estuvo ganando el cuadro paraguayo, Eh, agarra mal parada la defensa mal parado al portero punto aparte lo de cabezas ya vamos a desglosarlo bien y Pablo Velázquez anota el 1 por 0 a desguesarlo para... dices tú eh, a desguesarlo pobre hombre ¿eh? Eh, minuto uno eh, empezaba el cuadro gumarelo ganando y luego eh, se ve más bien es una buena reacción de Nacional eh, intentando buscar el empate El 1 a 0, habíamos dicho que era un resultado relativamente bueno, ¿por qué? Porque te daba la chance de que si anotabas de visita le ponías complicado el papel a, a, a tu rival. Y es lo que hace Nacional, eh, arrimando por medio principalmente de Paul Minda, eh, corriendo por, por los extremos, Juan Luis Anangonó, peleándole en puntas, un jugador del que se, se habló bastante bien en las transmisiones internacionales, se lo, lo elogió mucho, y... Llega eh, justamente tras una especie de cortina que hace Juan Luis San le deja solo al, al jugador Paul Minda, que remataba con zurda, ponía el uno a uno, esto era el minuto doce. Eh, abrigaba esperanzas para Nacional, un empate rápido y, y el poder anotar un gol de visita para, hacía que eh, esto pareciera tener un, un buen rumbo, sin embargo, el cuadro... El cuadro local, el cuadro de libertad, eh, puso a disposición una férrea presión y sobre todo mandar muchos balones a, a borde de área. Sí. Ya se había advertido aquí en Quito que Cabezas era Pero... muy inseguro a la hora de salir en los balones aéreos y eso fue lo que más supo eh, explotar el cuadro paraguayo, continuos balones llovidos Oye. al área y lastimosamente aquí la defensa en cambio tampoco atinó, al contrario de lo que pasaba en Quito, donde se veía que superaban a los a los paraguayos de una forma, digamos, entre comillas increíble, porque el paraguayo se supone que es bueno para el juego aéreo eh, llegan ¿no? desentendimientos en la saga, en esos balones aéreos el segundo de José Núñez, minuto 29, Rodolfo Gamarra al minuto 34, y el 3-1 ya era favorable para la clasificación al equipo de libertad Bueno, este mal, mal, había mal. hecho bien las cosas el Nacional hoy, eso creo que es lo que más molesta, ¿no? que había podido empatar y luego termina goleado Edison. Después. Había podido empatar, había sorteado una llave complicadísima con Liga, había ganado en, <coughs> perdóname, en, en Quito, Quito ante un rival que lo asedió constantemente. Y se pierde por el nerviosismo de la saga y porteros. Yo, yo aquí sí quisiera hacer un punto en referente. En verdad, lo, la actuación de Dani Cabezas fue más que fue una actuación deplorable. Yo dije, espera, eh. Efectivamente, oh. Si no es vitaminas, un poquito de valeriana para, para el si buen... Si no es vitaminas, un par de cachetadas para que te despieren, no, digo no. Hermano, no, es que a nivel internacional no puedes ir tan inseguro, tan nervioso, y yo no sé eh, si en el cuerpo técnico no observaron algo así, pero lo de cabezas fue... Fue para, para un poquito para la vergüenza internacional porque fue una actuación, sobre todo eh, eh, el aspecto anímico, era un, un, un jugador que no garantizaba ningún tipo de seguridad, lo que finalmente terminó contagiando a, a su defensa que también empezó a, a desatinar mucho en los despejes, en el marcaje y era así como el 3 a 1 se escribía, Al término de los primeros 45 favoreciendo el cuadro de Libertad. Pero de todas formas dejando una ventanita por ahí. Porque el 3 a 2 era esto podía estar a la vuelta de la esquina. Y eso favorecía al cuadro ecuatoriano. Y segundo tiempo. Primero... Eh, lo ponen a Bonar García, al segundo portero de Nacional, que seguramente va a ser el titular en la temporada regular de nuestro torneo se gana se ganan los aplausos un poco por actitudes heroicas en los, los primeros balones así mismo libertad de eh, bombardeando por los costados entrando por el centro eh, buscando rematar la serie eh, lo, lo, lo encontraban a Bonar García haciendo buenas salidas buenos cortes inclusive le, un, se rompe la ceja pues de uno de estos de estas jugadas desafortunadamente le cosen ahí par puntos sin anestesia siguió jugando se vistió de héroe ahí pero eh, me parece que al nacional en el segundo tiempo ya le faltó aire no sé vitaminas de, sí le faltó mucha vitamina porque digamos eh, eh, insisto el 3 a dos estaba a la vuelta de la esquina y, y sabiendo esto un equipo debía pues salir a matar a morir a matar o morir más bien dicho y uh -huh. no no veías esto pues en el, en el cuadro Más bien poco a poco fue minándose la fuerza del ataque eh, Saralegui hizo unos cambios, puso a al jugador Gobea Al cual no gravitó y parece que por, por el momento no logra captar la idea del director técnico uruguayo Luego lo puso a Edmundo Sura, jugador que tú sabes que es de mi completo desagrado <risa> Al ser poco técnico, poco prolijo, por su escasez de técnica eh, se pierde ese segundo gol por no poder bajar bien un balón en el área y rematarlo al maíz, básicamente. Sí, sí. no Es nada personal con Don Edmundo, pero luego es, es para mí una de las últimas opciones a las que debe recurrir el, el de Tesara League. Esperemos que se ponga más en forma Gobea, que por ahí el chico Batioja o alguno de la cantera o Preciado, no sé, pero sí se perdió oportunidades brillantes a, a borde de área. ...definitivamente pasaba en el Nacional lo que tú dices... ...no hubo nadie que pueda dentro del campo de juego... ...poner el orden suficiente y saber leer el ritmo del partido... No, ...no se encontró esa jerarquía que bien podía haber salido del arco... ...hacia adelante o incluso del medio campo... ...tanto hacia atrás como adelante... No, ...no hubo ese jugador que marque el tiempo... ...que reparta mejor el balón... ...que sepa... ...quebrarle el ritmo al... ...al local cuando se les terminó yendo por encima... ...y lo terminó arrasando al nacional... Eh, ...fueron varios factores que se juntaron... Eh, ...no hubo quien... ...diga que no pan del cúnico... ...más bien... ...se empezó a contagiar el nerviosismo... ...como tú bien dices... ...y eso creo que fue el principal factor... ...y más grande enemigo de este nacional... ...que termina... Eliminada en una llave en la que para mí durante buena parte fue el favorito y tuvo la oportunidad de superarla. Sobre todo, digo yo, ganó en Quito, hizo sus no. deberes acá y allá estaba empatando, consiguió un gol visitante. Cosa que no es fácil y que suele ser muy decidora normalmente en este tipo de definiciones, pero... Eh, es penoso lo, lo que le pasó al Nacional, sobre todo por la goleada Y por la mala imagen que proyectaron, lamentablemente hay que decirlo Algunos de sus elementos como cabezas, por ejemplo Así es, eh. claro, eh, estamos hablando del capitán Marvin Pito Un jugador que ya Muy no es bien, tan joven Por ejemplo, sin él, embargo él me parece que rompió un poco el molde Muy buen lanzador, incluso en el gol él tuvo la bondad de hacerse balón largo preciso Claro, Sin embargo es un jugador que a nivel internacional es bastante inexperto y que anímicamente bueno, no podía tampoco hacerse el solito cargo de, de lo que era el rumbo de Nacional. El gol final de, de Libertad llegó ya terminando el partido, minuto 93, eh, gol de Luciano Sibeli. Con lo que Libertad clasificó a la fase de grupos, va al, en, al grupo número 5 con Nacional Uruguayo, Alianza Lima y Vasco Da Gama. Así es, Edison. Esa fue la participación del Nacional en Quedan Europa, dos equipos... Libertados. Ecuatorianos, los cuales tienen unos grupos complicadísimos. Ya se han definido algunos de sus, de sus rivales. Quiero repasar, todos los rivales de repasar los... tal vez los resultados para ir completando los, los grupos como quedaron. Mira, Arsenal, eh, Sport Huancayo. Esta partido... llave terminó 4 por 1 en favor de Arsenal. Había ganado 3 por 0 en la ida del equipo argentino y terminó empatando 1 por 1 en la visita. Así es, desde el partido jugado en la ciudad de Huancayo, tuve la oportunidad de verlo, eh, gran despliegue del cuadro local, salió a, a, a buscar el resultado, sabía que era muy difícil, eh, se puso en ventaja, pero eh, igual, él fue víctima de los nervios en el segundo tiempo, se perdieron varias oportunidades de seguir aumentando eh, cifras en ese marcador, y sobre el final un gol extrañísimo de Leguizamontras, Tras un saque muy largo del portero, les, les da un bote, nadie la atina y la pena quedó 1-1. Y el cuadro de Sarandí accedió a la fase de grupos. En la otra llave, Real Potosí ante Flamengo, esta fue más apretadita. 2 por 3 el resultado final. Había ganado 2 por 1 allá en la altura de Potosí, mientras que el Flamengo lo define 2 por 0 en tierras cariocas. Así ya, ya me saqué la pica de, de a qué altura mismo mismo está el estadio de Potosí, no. eh, está 3.900 según Google Earth okay. fuerte la cosa. Bueno. Eh, mira, mira la resistencia de Flamengo, importante. Eh, sí, sí hizo un gran partido el Real Potosí. Es, ya sobre el final viene el, el gol de, de Doctor Muelitas, eh, Ronaldinho Gaúcho. Eh, uh -huh. y, ya con, y con eso pudo finalmente acceder a la fase de grupos del cuadro del Flamengo Que será rival de Melec Y el Capo lo verá pues a, al diño Haciendo sus malabares Ya que no lo han podido ver por selección nacional Nosotros sí ah, Nosotros suerte. ya ya <risa> <risa> Bueno <risa> eh, ¿Qué, qué bueno que lo puedan ver eh, Allá los hermanos guayacos en todo caso Es un jugador de que vale de todas formas la pena verlo Sí, yo no lo vi Yo lo vi, yo le vi bueno, En una edad un poco más holgada El eterno manja 5 por 1 en el global le pasó al Caracas En la ida 4 por 0 y en la visita 1 por 1 Así es, el partido jugado allá en la ciudad de Caracas 1 por 1 eh, Determinó el pase de, de, de, de uno de los más grandes del fútbol sudamericano como es Piñarol Si es del más Eh, ya lo dijimos, Libertad pasó tras un global de 4-2 frente a Nacional, 1-0 en Quito, 1-4 en Asunción. En Luque más bien es este estadio, el Nicolás Deos. Muy bien, muy bien, muy bien. Este, a ver, prosigamos. Mira, eh, la llave internacional 11 <ríe> Caldas, esta fue apretadita, 3-2. Favoreció al equipo brasileño. 1 0 en... en la ida, 2-2 dos dos en la vuelta. Eh, muy, muy importante lo que hizo el cuadro del Inter allá en, en Manizales, aguantando ese resultado, dos por dos, y con eso igual, se colan a la fase de grupos, uno de los cuadros también que mejor le ha ido en los últimos años a nivel continental. Y la Unión Española, Tigres. Ac acaba de finalizar el encuentro de vuelta en la ida, ganó Unión Española 1 por 0 en Monterrey... Eh, quedaron 2 por 2, acaba justo en este instante de terminar este partido Con lo que el cuadro chileno de la Unión Española pasa a la fase de grupos Vamos rápidamente, cómo quedan los grupos Vamos en orden Grupo 1, Santos-Juan Aurich de Strongest Internacional Claramente los favoritos son los dos cuadros brasileños me parece. Sin ninguna duda, en el grupo 2, importante para nosotros eh, eh, para, para la que... oreja Hablando del grupo 1, bueno, sería importante ver qué hace el Strongest, este sabiendo que juegan en la Paz, que los brasileños se les hace así cuando no hablan de la altura. Sí, sí. Y podría, podría ser un factor determinante lo que haga el Strongest, pero sin duda los brasileños son los favoritos. Sí, en el grupo 2, Olimpia, Melec, Lanus, Flamengo. Ay, qué ay, ay, lindo ay. grupo para verlo. Ay, ay, ay. Difícil para jugarlo. Claro, el, el aficionado de melexista de lo que está muy seguro es que verá buen fútbol, ojalá sea que Melex sea uno fútbol, de los ¿no? <risas> el que, claro. que... orquestre ese buen fútbol, un grupo uff, uh, uh, pero complejo, complejo. Flamengo se ha armado para intentar ganar la Copa Libertadores, Olimpia la... campeón paraguayo, la Luego lesgar... de algunos años, eh, un equipo reforzado con varias figuras. Difícil. Olimpia que volvió a ser campeón, luego de, de tantos años está volviendo, y es un cuadro tradicional en estas vidas, ¿no? Imagínate, de los rivales de Melec podríamos decir que Lanús sería el más pato, y sin embargo Lanús no es ningún pintado ni a nivel histórico ni en su momento actual. Es complicado, el Lanús, Lanús es un equipo muy regular en estos momentos en el fútbol argentino. Sí, que... eso te quería decir, si no estoy equivocado, Lanús ingresó por la acumulado, ¿verdad? Sí, Eh, Concerto, fue el mejor de los equipos que nos salió campeón. Puntos. Ajá, entonces eso es algo que le ha pasado, creo, es más constantemente a Lanús, lo cual muestra lo que tú bien señalas, que es un equipo regular. Nosotros acostumbramos a remitirnos a los hechos, a los datos, y es que Lanús constantemente ha clasificado eventos internacionales, justo por el acumulado de apertura, clausura, esos, esos promedios, porque es muy regular, Entonces, ese es el menos fuerte de los rivales de Melequi, sin embargo es complicado. Es duro, duro. Eh, grupo 3 nos dices <ríe> Bolívar Junior, Universidad Católica y Unión Española. Estos ya se vieron Parejito. en las fases definitivas, la Católica y la Española, ¿no? Así es que, si más no me equivoco, el triunfo le favoreció a, a los a Unión Española, me parece. Bueno. Y este es el grupo tal vez más parejo de la Copa. Yo creo que está para cualquiera. Sí, eh, sí el Junior viene ser, siendo campeón de Colombia. Eh, un equipo interesante por ahí, con el buen toque característico de los cuadros colombianos. La U Católica y la Unión Española en este resurgir del fútbol chileno. Están también cumpliendo interesantes papeles. Del Bolívar siempre ha sido fuerte, en su casa se hace fuerte. Yo creo que esta, esta llave es pareja y no, no podría... Decidirme por un, un ganador aquí Bien, bien, bien El, el Junior amenazó Me parece el, la Libertadores a, anterior con hacer algo más ¿Verdad? Vamos a ver qué pasa Este año Grupo 4 Boca Juniors, Zamora de Venezuela Fluminense Brasileño Y Arsenal Argentino El Arsenal de Sarandí Fluminense de Río El Boca de Buenos Aires Y el... Zamora es de Varinas, ¿no? De Varinas, o sea, es lo que vimos por lo... acá de rival e ante equipos ecuatorianos. Es de, es de los Chávez Boys, loco, de Zamora. Uh -huh. Sí, sí. Muy bueno uh -huh. ese estadio, muy bonito en todo caso. Eh, digamos que los favoritos aquí son Boca y Fluminense. Eh, Podría ser por, así. Podría ser por ahí que Arsenal le complique al cuadro brasileño. Eh, muchas sospechas dicen que para eso mismo estás para... Para chimbarle al, al al buen flu Y veamos Pero sí, los favoritos Boca y Fluminense Boca no se ha desarmado mucho Y más bien incorporó algo y Por ahí unos tres elementos importantes Entre ellos el tanque Silva Veamos qué pasa Boca promete y amenaza bastante en esta copa Grupo 5, Nacional de Uruguay Alianza Lima, Vasco, Da Gama Y Libertad que superó Ot al Nacional buen Otro grupo. grupo parejito Muy complicado Bravo Tal vez el cuadro peruano sería el que tenga más las de perder aquí. Te la juegas por el Nacional seguro tú. Yo quiero que por pase el Nacional, bolso. pero... Hubieras pero... querido que sean los dos Nacionales de la mano. Sí, sí. Ca hubiera tenido tres de cuatro camisetas de ahí. <risa> <risa> pero bueno, eh, el, el Vasco da Gama también es otro equipo que se ha armado muy bien, que hizo un gran Brasileirón y, y que viene fuerte. El otro... Sin duda. Yo creo que va a ser el que gane el grupo El, el otro dos el, el segundo cupo será una batalla a Morir entre el bolso y el gumarelo <coughs> Muy bien En el grupo seis Tenemos al Corinthians Deportivo Táchira, El Nacional de Paraguay Y el Cruz Azul Mexicano Este Este grupo Me parece que el Táchira Puede estar siendo el pato Es lo más probable Eh, este equipo de los Aurinegros es de San Cristóbal, ¿cierto? Así es, claro, de, San Cristóbal. de Occidente venezolano. Corinthians, tenemos el claro favorito, campeón, ganador del Brasileirón. ¿Qué más carta puedes tener? El cuadro mexicano siempre es difícil. Yo me la juego tal vez por el mexicano, por el Cruz Azul, el Nacional de Paraguay. Eh, viene haciendo una igual campaña muy regular eh, en, a nivel de torneos paraguayos, pero, pero me parece le que le ha faltado. Me parece que por ahí puede hacer algo más el cuadro del Cruz Azul. En cuestión de inversión y de jugadores, normalmente a este nacional ah, paraguayo le falta, verdad? Figuras, sí, sí, mucho no más. Del, mu, eh, por lo menos le ha de, ha de multiplicar por por diez la cifra que invierte el Cruz Azul respecto al nacional. O el Corinthians. De, ni se diga el Corinthians. Sí, ahora que el fútbol brasileño ha repatriado un montonón de jugadores, se ha vuelto mucho más caro. Ha sido un fenómeno interesante, ¿no? Para, para volver a, a revitalizar nuestros torneos sudamericanos, loco, porque tú ves que ya hoy por hoy es un desbalance terrible frente a Europa. Así es. Grupo 7, Vélez Sarsfield, Deportivo Quito, Defensor Sporting Uruguayo y el Chivas de Guadalajara. Chivas, equipo uy, contra el que debu de debutará el Deportivo Quito nada así más es, nada este menos. martes. Este martes jugará en el Omni Life, bueno, el, el Guadalajara. Puede... Con... Sí, prosigue. El Guadalajara con Deportivo Quito. Eh, lastimosamente habría que decir que el Quito aquí es candidato a último En sus presentaciones internacionales no avalan mayor resultado Tiene dos rivales muy fuertes como son el Vélez Sarsfield y el Chivas de Guadalajara Defensor digamos que en, en los papeles no lo es tanto Pero esos cuadros de uruguayos también son muy complicados Es muy difícil para mí por ejemplo ver un deportivo Quito al ver al, Alzándose con un punto en Uruguay si lo logra qué mejor Pero lo que le viene al Deportivo Quito es, es complicadísimo. Yo creo que es, un, el, el, este, es uno de los también uno de los grupos más bravos que puede haber. Veamos lo, que, lo que, cómo reacciona el Quito. Que seguramente aquí pondrá el plantel que salió campeón 2011 del Ecuador. Con las variantes obviamente que han determinado las bajas que ha tenido para esta temporada. Sí, muy complicada la llave. Y de paso iniciando con el Guadalajara. De entrada ponerle el pecho eh, Ya debe tener hecho su presupuesto El de DT del Quito eh, Yo creo que Definitivamente el Ante el un rival de esos pergaminos No es por ser mediocre Pero el empate ya es un muy buen resultado Y sobre todo por los antecedentes De cómo nos ha ido en, en México A nivel general Así es Grupo 8, Universidad de Chile Atlético Nacional de Medellín, el Verde de la Montaña, el Godoy Cruz y Peñarol. Lindo grupo, parejito igual. Eh, me parece que por ahí el Atlético el tomba, Nacional... ¿no? Queda eh, sí. también, me parece. El Atlético Nacional no viene tan tan fuerte eh, como hace seis meses nomás, ha tenido un poquito de problemas de económicos. Eh, Godoy Cruz ha hecho buenas campañas, eh, no sé qué tan a la altura esté de, de pasarles a Peñarol y U de Chile. Va a ser un grupo interes interesante en el que ligeramente favoritos son el cuadro uruguayo para mí, el Peñarol y la U de Chile, actual campeón de la sudamericana, que ha hecho un maravilloso fútbol y, y no ha sufrido, me parece, de tantas bajas. Sobre todo es del equipo que mejor se ha reforzado a nivel de toda Sudamérica, llevándolo a Morante, por ejemplo. Así es. Nada digo. Estoy exagerando un poco, pero... No, es un... Eh, y bueno, pues es caro, ¿no? Es un... Eh, eh, por la inversión que ha hecho, debería rendir esta U Me Chile. parece, ¿no? Sí, es que eh, por allá, desde allá se, se comenta que se apunta a, a llegar lejos, a ganar la Copa, si es posible. Por ahí una Universidad de Chile, Boca Juniors, en la final. Sería lindo, de ver, no sé si Boca pueda... Por el nombre y por su prestigio, sí, pero no sé... Para mí, el eh, de Chile es un candidato a, a, a llegar lejos del Corinthians, de Corinthians 8, sin duda. El vasco. Yo mm. creo que Boca siempre y sobre todo con este regreso que puede ser. Sí, Boca tiene, mundo. Boca tiene. su Casta Copera y y no te olvides del Santos también. Sin duda, sin duda. Eso será la Libertadores 2012, tenemos dos equipos todavía en ellas, estar pendientes, se viene chévere la competencia, a veces nosotros nos, no sé, esto es medio contradictorio, a veces pedimos variedad y ese tipo de cosas, eh, pero también nos gusta que regresen los clásicos, los pesados, los pepas, los mismos de siempre se podría decir, o sea... Para nosotros es muy agradable verlo ahí a Nacional, a Peñarol, a Boca Juniors, Vasco da Gama, a Corinthians, a Lau de Chile, a la Alianza Lima, al Vasco da Gama. O sea, me refiero a que se nos hace agradable ver a los más grandes involucrados en estos eventos. Aunque a veces también decimos, no, bueno, ojalá también por ahí entre un nuevo equipo a revolver el mercado. Pero... Sí, todo Real, también de la si calidad Que esté que... Olimpia, que esté Internacional, por ejemplo. Todo depende también de la calidad que, que despliega, ¿no? porque eh, no, no es lo mismo ver un Once Caldas que jugó un fútbol bastante turro al lado de no sé ver a, a un Santos que, que desplegó no sé un, cosas buenas que el, el año pasado. ¿no? Muy Todo depende. Equipos. Muy buenos equipos en esta Libertadores. Bueno, Edison. Pausa Nos musical. Va Nos vamos a la primera pausa mientras tú ordenas y, y... Preparas lo que vamos a oír como primer número musical, eh, les vamos diciendo que en el próximo segmento vamos a empezar a analizar equipo por equipo cuál está más mejor, cuál está menos peor. Es un campeonato que se viene muy parejo, la Copa Credife 2012, les vamos a ir describiendo entonces refuerzos y bajas en cada equipo ecuatoriano. Así es, Soda Stereo, este grupo formado en 1982 por Gustavo Cerati, Zeta Beosio y Charlie Alberti batería, bajo, guitarra y voz eh, respectivamente. <ríe> Son los los los los Pepa Pepa, ¿no? del 82 al 97, el primer periodo y de ahí 2007 toda aquella gira en la que se reunieron. Eso también le convirtió mítica a esta banda mantener esa estructura. Edison. Y... Claro, eh, eh, siempre tuvo la, la base de, de Cerati en la guitarra y en la voz, Z, en el bajo, Charlie Alberti en la batería, eh, obviamente para todo lo que era el despliegue sonoro de, de Soda necesitaban eh, más, más miembros de la banda, ¿no? en, en el caso de los teclados estuvo Daniel Melero, eh, luego estuvo Daniel Saiz que ahora está radicado en, en Guayaquil. Eh, el Tweety González también es un, un fundamental cuarto soda dentro de toda la que ha sido la alineación. pero Y, y más, bueno, artistas varios. Tú, tú veías, por ejemplo, en la gira, está me verás volver. Claro, están ahí los tres soda, qué bien que suenan, pero de pronto veías como cinco más atrás. ¿no? O sea, al menos al menos siempre hay dos, una guitarra y un soporte de, de percusión atrás. ¿eh? por lo menos y el teclado es importantísimo. Nunca hubo un, un cuarto solo oficial en el teclado, pero siempre ha sido importante las las melodías en el teclado de Soda, qué sé yo, en canciones como Caja Negra, como no sé, se me ocurre Cae el Sol. Sí, donde ha sido determinante también el uso ahí de. Ha estado Daniel Mené, Melero, por ejemplo, de entre los más destacados. Claro, eh, Daniel Melero que no solo ha, aportó en lo que ha sido las giras y demás, sino que también aportó directamente con la composición de temas. Uno de los cuales, como, como Caja Negra, uno de los más lindos por ahí. Muy bien. Habíamos oído algo ya del So Stereo, primer álbum de la banda. Eh, iniciamos, arrancamos est est est estos segmentos con temas del de aquel disco el so de ah, no nos pasamos a nada personal publicados en el 84 85 vamos con el signos del 1986 justo un excelente año que fue ese Jeje. Ah. Eh, te parece si vamos con no existes así es una una canción muy oscura eh, que habla así de, de pasiones bajas del... y bueno la vamos a escuchar creo que en, en versión original la vas a lanzar versión original, versión okay. signos okay, bueno entonces ya regresamos aquí en Fulvio Asociados, vamos ahí Questo è il vostro programma Calcio e Associati. Aquí en Fuglio Asociado gracias al aguante de Metal War Metal War Como no Metal War, Metal War ya asesoría en software y hardware a la orden con Metal War Y además estamos aquí gracias al buen Electro Supplies, de Edison Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo, pedido al 096 82 90 96. Todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, Electro Supplies te las provees, 096 82 90 96. estamos aquí con este lo que sangra la cúpula del doble vida del 88. hemos seguimos, seguimos de manera ascendente con los las placas ahí de Soda Stereo qué buen programa modestia aparte es... nos <risa> Disculpa, está saliendo eh. finísimo <risa> sí el álbum doble vida un álbum que, que marca un, un, una especie de punto de inflexión la carrera de Soda Stereo primero porque se dejan dejan atrás Le tapa un poco más light, más pop Que fueron los primeros tres sí. discos ¿no? el, el el homónimo, el nada personal Y el signos Pasan a ser un álbum un, un más conceptual con, con más posibilidades sonoras Más mezclas de influencias Aquí aquí, escu aquí escuchamos Muchas opciones eh, Post-punk Electrónicas punk, Electrónicas eh, es, es un nuevo de estéreo también Va, va, va Va orientándose a lo más experimental también a a las mezclas como tú bien dices por ejemplo ese ese álbum final que que muestra esto es de ese dinamo por ejemplo Luego ah, es un te... disco que a mí me gusta muchísimo pero hablando del doble vida habla de de la profesionalización completa de Soda Stereo este álbum fue grabado en Nueva York Con, con, ahorita se me, se me va el nombre del productor, pero un, un productor famosísimo que, que, trabajó con Paul McCartney, con Phil Collins, eh, extremadamente minucioso a la hora de grabar, eh, sacan el primer eh, videoclip Carlos Alomar Ese. Ya lo estamos eh, aquí investigando. Parece está Google it. Eh, en formato cine. Eh, eh, sacan el primer videoclip como fue el de La ciudad de la furia y bueno hasta esas, hasta esas alturas ya Soda Stereo era un fenómeno eh, multinacional en, en el continente latinoamericano con, con presentaciones que superaban los treinta mil cuarenta mil personas eh, histeria colectiva eh, chicas eh, colgadas del auto chicas en bikini chicas en bikini no dejando salir del hotel a, a los muchachos una una completa locura fue Eh, desde este punto de vista también son los pioneros porque es la, la primera banda latina que, que tiene semejante semejante histeria colectiva ponen eh. tal vez opinas tú que eh, ese golpe de mainstream que tenían las bandas anglosajonas por ejemplo la traslada a nuestra realidad, a nuestro idioma a estéreo, o sea, esa masividad esa esa fe, ese fervor esa locura sí, fueron muy pilas eh, los Soda Stereo porque eh, no solo trabajaron muy bien el aspecto sonoro sino el aspecto visual el aspecto mediático eh, se preocuparon mucho del del de look de acordemos que experimentaban mucho con los con el look eh, ochentero post punk eh, también la puesta en escena de los escenarios, ellos desde que tocaban en bares se preocupaban por, por hacer algún, al, al, alguna situación visual distinta, algo que aporte al espectáculo más allá de solo el hecho de verlos tocar eso era muy importante en su adestero y obviamente esto, estás hablando de, de, de alguien del carisma de Gustavo Cerati que un verdadero showman que, que, te, que te guía un espectáculo eh, al instante entonces sí, sí, sí, sí. Le... Su supo pues justamente a hacer este este fenómeno internacional soda estéreo y darle y darle autoestima al, al fenómeno porque ya en los 90 podrías ver muchas bandas así igual idolatradas por todo el continente que vendieron tanto más que soda y que bueno y gestaron un movimiento mucho más interesante ...pero en los ochenta eran básicamente ellos, ¿no? Muy bien, así es Edison. ...ahora sí eh, vamos con... campeonato ecuatoriano se mismo. inicia... ...se va a iniciar ya este viernes... Eh, ...los equipos, la mayoría han dado mucho de qué hablar... Eh, ...los equipos grandes han, han levantado expectativas... ...me parecen sus hinchadas, han hecho cosas interesantes... ...unos más que otros pero bueno vamos y, y bueno los equipos chicos también hay, hay que hay que también desglosarlos me parece importantísimo que no solo nos fijemos nosotros que intentamos eso no eh, no solo fijarnos en, en lo que en lo que más se habla porque es hasta un ejercicio fácil no es más más interesante también es hablar qué qué pasa con los Con el resto de clubes cosa que, en ningún, cosa que en ningún programa Al menos de lo que yo tenga conocimiento Se hace, no me sorprendería que luego Lo hagan porque eh, Yo mira, yo no sé hasta qué punto pueda ser así Pero nuestro formato A veces algunos estilos De por acá yo he podido ver no sé, ve, no, no sé si sea una corriente General que a la final También nos influencia a nosotros O no sé si pueda ser tan atrevido Como para decir que de alguna manera Alguien nos ha oído algo y Y por ahí les ha agradado nuestro estilo, no sé, ¿no? Pero eh, no me sorprendería que luego también ya sea algo, se haga algo como lo no, que nosotros buenísimo. hacemos, que es pararle bola a todo el mundo, más o menos. Sería buenísimo, ¿no? Que, que, que se haga un poquito más democrático el comentario deportivo. Vamos eh, Entonces, no, te, te te estaba diciendo, ¿qué orden quieres? De, de atrás pa'lante. ¿Y sí, cuál es de atrás pa'lante? adelante desde los ascendidos hasta los que fueron finalistas del torneo. Okay, vamos a, vamos entonces a pensar bastante. Macará, el Macará de Ambato eh, ascendió como el segundo equipo que, el, el, digamos, el segundo en la tabla de la Serie B 2011, un cuadro con mucha, con historia. Bueno, digamos no muchos éxitos, pero sí con a, historia, tradición popular arrastre en su ciudad como es Zambato eh, que hizo sus, sus sus contrataciones no sus refuerzos aunque ¿no? sí es cierto que se ha hablado de que hay problemas económicos en este equipo y que va va, va a tenerla complicado eh, Homero Vistral Valencia es el director técnico, los los arqueros, dos arqueros que aquí hemos deplorado, ¿no? por ahí ya le vemos nosotros el talón de, de Aquiles, o sea no es que le queramos ver de golpe lo malo Eh, solo déjame decirte de Homero Mistral Valencia que usualmente aplica el 4-4-2 Si sí, es un, un esquema tradicional el no El más o, sencillo 4-2-2-2 también se pues, podría decir que es lo que hace Homero Mistral eh, Sus refuerzos, eh, vemos en el arco Un arquero que llegó a ser mundialista y que tuvo mucha fama, pero que es muy inestable como Cristian Mora. Y que para nosotros es pésimo, para mí es un muy mal arquero. Que tiene, y que tiene mucho... De, esto sí si es si es si es personal, lo de lo, lo del buen amigo Calero <risa> con Cristian Mora. Eh, el otro arquero es Alex Pérez, al que le hicieron una camionada de goles en el 2009 con el técnico universitario. Bueno... Sí, no, no no, ha mostrado de lo de lo mejor Defensas Van, Vemos que eh, re, Lo regresan Luis Carlos de Jesús Alguien que Del que no hemos comentado para nada bien en este programa El central brasileño Que nos parece bastante picapedrero Es nacionalizado eh, ya Luis Nacionalizado Carlos, ¿no? ya eh, Lo tienen a Osvaldo Lastra Jugadores juveniles Osvaldo Lastra, José López Arcos. Marcos segura, Cristian Arcos. Cristian Arcos sí tiene más de un partido en serie, ¿eh? eh Pero de todas sí. formas son nombres no tan... Nombres familiares. de que nos rascamos la cabeza a, a, para, para acordarnos cómo es su rendimiento además. Jefferson López, Nájera, Nájera, ¿Este no era el del Cuenca? Del Cuenca y, y también del Manta. Uh -huh. Un jugador que ya tiene su recorrido tampoco es la, la gran solución. De todas formas, Ángel Edesma. Ángel Edesma más bien es un delantero este este muchacho. Regresa al Macará, tuvo una buena temporada hace unos dos años, de ahí lo llevó Liga, y no tuvo mayores chances. Pablo Caicedo a... es uno de los refuerzos para esa defensa, Edison. Entonces se podría ver que los, los centrales serían Pablo Caicedo con, con, con Luis Carlos. Y los extremos serían Jefferson Nájera y alguno de estos muchachos que no los <risa> conozco muy bien. Pavel Caicedo viene de no estar actuando normalmente de titular. Michael Endar es uno de los jugadores que tiene algo de tras de trascendencia ya en la primera A, un po, poco de recorrido. No sé, veamos co, qué tal puede resultarles. Tendrán igual ahí como pieza interesante ah. a Omar Guerra. ¿Sabes qué? Eh... eh... En el otro costado podría bien estar el argentino, entre comillas, Jonathan Montenegro. Aquí lo ponen argentino los colegas del Mercio. Pero no. Fail. Mm, se le ve bien ecuatoriano, es más. <risa> sí, tiene una tra inconfundible traza de por aquí nomás del Panamá. Sí. Ah, oh, mega, Fail, oye. Eh, eso podría ser la defensa. Tú hablabas de Omar Guerra, pero bueno, estábamos de atrás para adelante así mismo tenemos al paraguayo Domingo Martínez eh, hombre que estuvo en Independiente del Valle eh, con Pedro Esterilla estaría la... por ejemplo Andrés Cortés, Luis Valencia la primera línea de volantes me parece que sería Esterilla con Martínez eh, Luis Valencia este sería Luis Eder me parece, el, el hermano del Toño eh, o no, o es otro, no. No, no no está parecido al Toño, no no no es el hermano de Toño Eh, bueno, eh, en la ofensiva eh, con... Está Johnny Valdeon Digamos que es lo más interesante me parece que tienen ofensiva Johnny Valdión, un, un jugador que fue Una fugaz luz Para luego extinguirse Está Marco Tenorio Un jugador que no le fue tan mal en Liga de Loja George Dos Santos Que fue lo mejorcito que tuvo la capira Antes de descender <risa> a segunda categoría Entre ahí podría ser Carlos Quinteros y... también Y es un equipo que sí, le vemos que está flojito, flojito, que no augura un, un, un despegue ahí el, el cuadro ambateño. Va a estar es, complicado. Es un equipo del que el once va a ser muy, muy, muy limitado. Sí, es limitado y, y las variantes son escasas. Está está complicado el Macará. Vamos con el técnico universitario, el, el, el del otro, de la, en la otra vereda y en Ambato mismo. Yo creo que por los refuerzos de Algunos de los que ya vamos a hablar Me parece tiene algunos elementos Que hacen su plantilla más fuerte No sé Edison Vamos a ver Este equipo que será dirigido por Fabián Bustos Que está haciendo carrera Aquí en el fútbol ecuatoriano Poco a poco Equipo equipo No ha tenido Excepto el Quito Que fue algo relativamente corto No ha tenido experiencias con equipos más grandes de mayores aspiración, se ha mantenido un poco en esta línea de salvar la cabeza, le suele hacer al 4-4-2, Así estos es. dos equipos ambateños manejarán 2 millones de presupuestos, se les ha proyectado... Al Macara y al, al, al técnico se le concede ahí el 2.5 según esta fuente, ¿no? Bastante modestos presupuestos, sin embargo, ya interesantes para lo que era otros años el fútbol sin ecuatoriano. Sin embargo, ya quisiera yo tener esos 2 millones hoy ah, mismo. No, mi <risas> ya no estuviera haciendo este programa así. <risas> bueno, eh, sí, tiene unos refuerzos un poquito más interesantes el, el cuadro del rodillo. En el arco convoca a un extranjero, Sebastián Blasquez, vamos viendo cómo le va. No tengo muchas referencias en la defensa. Tenemos como centrales a Argenis Moreira, de los que más podemos conocer. Me parece que Aurelio Nazareno también es un zaguero central. En los costados está el regreso del el doctor odonio. Muelitas, Freddy Nazareno. El doctor Elodonio. Sí, Freddy Nazareno vuelve al, a hacer de las suyas, marcando el, el costado zurdo, que es el, el de él. ¿Es el zurdo o el derecho? hazme acuerdo, creo que era el derecho, derecho. Sí, derecho sí, sí el lado izquierdo Sí, Trapito tengo... lo recuerdo atendido por el derecho Ajá, sí. sí, sí. le pegaron justo en el colmillo izquierdo de su rostro al Trapito, no sé si te acuerdas <risa> bueno eh, el, otro, el otro marcador de punta, desconozco estamos viendo eh, gente que no tiene experiencia en la, Marvin Corozo, Pablo Bando, Ángel Velasco alguno de ellos debe ser el marcador de punto izquierdo. hasta ahí nomás llega mi conocimiento bueno en la volante, entre lo interesante puede ser Narciso, Narciso digo Daniel Mina, jugador que tiene mucha experiencia en Serie A, que conocemos que es limitado técnicamente pero que bueno siempre tiene una oportunidad en Serie A básicamente, pero tiene su nombre de todas formas, Javier Endara eh, es importante Alfredo Ramúa Chapu Ramúa es un Es un, es un refuerzo un bastante bueno, muy interesante, al igual que, que el, la, el Pepa que es el Camello Gómez, que se va al técnico universitario. Ahí ahí tienes un, un más o menos eh, <risa> medio ¿Sabes? campo, con Daniel Mina, Chapu Ramúa, el eh, Camello Gómez, y puede alternarse o Wilfrido Vinces, sí. o bien puede Alex Colón, jugador que fue figura en, en la serie B el año pasado. Sí, como vemos hay algunos jugadores y está mejor armado que el Macara, a mi gusto. Ya más adelante estaría la opción de este Matías Brum, es jugador argentino. Lo tenemos a Marlon Rodríguez, argentino también. <risa> Qué este, bárbaro. Según este... este, este esta el, fuente, el comercio. El comercio, digamos. Marlon Rodríguez, el argentino Che, Che Rodríguez. Che Rodríguez. Qué interesante. Y veamos de dónde es Néstor Ayala. Ah, no, este sí es paraguayo, sí la han puesto Este ese Paraguay. sí de atinaron. Van a ponerle sí. ahí de pistisillí. Bueno, y, y Néstor Ayala, un jugador, mira, que se mantiene en nuestro medio. ¿Será que no le tientan de fuera? No ha tenido tan malas participaciones, pero sobre todo tuvo un, en algún momento un cartel mucho más prometedor. Eh, sí, el, el técnico se ha armado más o menos como vemos. Puede ser un delantera interesante, ¿no? Con Marlon Rodríguez, Néstor Ayala, dos jugadores que, que los hemos visto. Que le falta defensa, definitivamente. Le aprobamos, le ponemos el aprobado. Y Mastías Bruma habría que ver qué tanto aporta, no lo conocemos. Le falta eh, defensa hasta el momento. Y eso es terrible, técnico. pues, eh, manejándote con bustos, que es un, es un DT suicida. caracterizado por ser un poquito suicida. Y que a veces, bueno. Va a dirigir un equipo de altura, él tenía ahí ese peso de no saber pararse en, en la visita en la altura Vamos a ver cómo, cómo lo logra superar ahora Está dirigiendo un equipo de altura Así es, vamos entonces con el cuadro del Independiente del Valle Dirigido por Carlos Sevilla, uno de los, los DTs ya clásicos en nuestro fútbol Sí más clásico que que la comadre rosa loco le, le hace el 4 4 2 normalmente y él sí es lo más probable que le haga el 4 4 2 no, es, es un DT clásico hasta para su hasta para parar un equipo eh, arqueros dos arqueros con mucha experiencia librado Ascona y Giovanni Barra eh, tiene garantía ahí me parece muy el... bien cubierto Sí, con un arquero muy regular como suele ser Ascona, que probablemente sea el titular y capitán. Y Giovanni que estará ahí para apoyar. Aportar con su conocimiento también. 598 partidos en Serie A. Por lo bajo, claro. Imagínate. Sí. Bien este equipo, realmente. A veces hay, por ejemplo, me acuerdo, Galo Rollero decía, yo armo mi equipo con un buen arquero y 10 más, decía él. El Independiente al menos tiene garantizado ese puesto. En la defensa de Edison lo tendremos por ahí. Rubén Montaño es un nombre ya familiar para nosotros. Zaguero Valbuena, central. por ejemplo. Este es el paraguayo que estará en el Independiente. Tendremos que ver qué pasa con él. Sí, de, de momento ya las prácticas de, de, del Independiente señalan que él va a ser el, el zaguero central haciendo pareja con el chico León. Está por aquí, eh... Luis Fernando León. Ese mismo. Estaría Mario Pineida. Mario Pineida por el sector derecho y por el izquierdo, el juvenil, muy jovencito, aquí le ves toda traza de pibe y que realmente lo es, eh, Chris, eh, Cristian Leonel Ramírez. Sí, es una saga que al tener arqueros de experiencia atrás puede llegar a consolidarse, tú sabes que el mando, el mando del arquero es fundamental, la voz de auxilio, de... de a veces la reprimenda, los puede hacer funcionar a todos estos chicos así es, en el medio sector eh, tenemos gente que tiene experiencia internacional caso de Andrés Doña Junior Sornosa eh, está también Steven Zamora un jugador que ha hecho carrera en el fútbol ecuatoriano ese día, Está Lenin Poroso, también importante del Espoli, Henry León, que pasó del Olmedo, también el cuadro del Independiente del Valle, que ya tiene mucho recorrido en Serie A. Es interesante el... esto en la contención, vemos que hay variedad, porque son más que todo jugadores mixtos los que hemos mencionado, y más adelantito, más adelantito, Vinicio Angulo puede ser un media punta, y sobre todo Fernando el Chiqui Guerrero estará para brillar. Así es, no te olvides del de, de chupete Daniel Samanigo, que es el, el diez fijo de, de este equipo. Y en, en, en la delantera, claro, tienes bastantes variantes. Vinicio Angulo, lo tienes a, a Daniel Angulo, jugador que estuvo en el Grecia el, el año pasado. Armando Solís, que hizo buenos partidos el año pasado. Estigarribia centrodelantero clásico. Y este Lucas Consistre, al que también veremos qué tal le va. Eso en cuanto al independiente se... Un equipo bastante bueno. Me bastante equilibrado. Muy bien, sobre todo te deja esa tranquilidad de ver un buen arco. Y eso ya te hace augurar un, un buen desempeño. Se estima que ha invertido unos 2.6 millones de este equipo para armarse. Vamos con el Manta, que será dirigido por el Piripi Osma. Terminó en la campaña. Digamos que fue irregular su participación, en algunos momentos se vio comprometidos con el descenso, creo que incluso eh, por su falta de eh, un poco de tiño y de fortuna a la hora de armar el equipo. Contará para este año con Rolando Ramírez y Francisco Caicedo en el arco, se mantienen ellos, sabemos lo que pueden dar y hasta cierto punto son seguros y entre los dos creo que la posición puede estar cubierta, aunque... Sabes que ellos se, se turnan bastante la titular porque suelen ser propensos de lesiones. Caicedo suele golpearse con facilidad y lesionarse. Sí, sí, es, es un arquero con mucha mala fortuna en el fútbol ecuatoriano. Le hemos visto tantas veces eh, lesionarse y demás. Eh, defensas, eh, los de siempre del año pasado, Mario Quintana, Leo Lastra, Julio Ayoví, Harry Chérez que es un jugador más joven. Eh, igual cierra Estará Víctor eh, Chinga las que que han hecho Víctor Chinga, ex independiente, y el defensor colombiano Enrique Romaña, del que ya se anuncia que sería titular en la saga central. Lo perdieron al achero, al achero Romero, Romero, se lo llevó Ese el Quito. Se, va, se fue para el Quito. Me late, me, late que, me late que el Quito lo contrató para evitar que le lesione a Fidel Martínez o a Saritama o a la hormiga. Alguna cosa sí puede ser. <risa> Eh, la, entonces la saga central estaría armándose con Bolívar Gómez y Romaña, de lo que, de lo que hemos visto en entrenamientos amistosos y demás. Las puntas estarían con ya sea con Sierra o Harry Cher, me parece que con Sierra, porque todavía creo que me que alcanza para juvenil. Y el jugador eh, Julio Lloví o, o bien puede ser Mario Quintana. Eh, en el medio campo, eh, igual eh, persisten jugadores como Clever Andrade, como Diego Macías, Marquez. Jorge, Jorge Luis Palacios, Cristian Márquez, muy importante el año pasado, el este es sí es el año de Toño, lo, lo, lo ha llevado Eder Valencia, este sí es el año de sí. Toño, igualito se lo ve. Claro, eh, el que fue de Melec, a José Vizcaíno, ex-Espoli, jugador del Espoli, de los destacados. Entonces, bien, bien puedes armar entonces un, un medio campo con Vizcaíno, Eder Valencia, Cleber Andrade y, y Diego y Y podrías ponerle de enganche a Cristian Márquez o, o, o puedes o no, entre Macías y los Y en y delantera ahí tienes a Carlos de jugador que le terminó funcionando bastante bien al final de temporada. de Eh, está Roberto Mina, Que me parece la incorporación más interesante Que hace el Manta Tiene este Ascoid peruano Delantero Si sí, tiene toda la traza de perucho el pana Igual <risa> es desconocido Veamos cómo le va Pero realmente a mí este Manta me parece Candidato al descenso Así de manera muy suelta De hueso somera Superficial con 2 millones de inversión Se nota que este equipo no se ha armado Como para pelear más arriba de los últimos puestos. Sí, está está complicado el Manta. Es, al, eh... menos, al menos que el Piripi Osma eh, logre ponerlos física y mentalmente 10 puntos a este Manta que sueles dar Papaya en la altura, por ejemplo. Yo no le veo mayor trascendencia en este año, lamentablemente, a la Tunero. Bueno, vamos a hablar... Vamos a hablar de Liga de Loja entonces. Un equipo del que hemos hablado bastante bien, que nos parece que ha hecho interesantes contrataciones y se ha, se ha reforzado bien. Va a ser un equipo sólido. Arqueros... Agradas... Dime. Ah, desde, desde, el, desde el director técnico, sí. Paul Vélez, un técnico que ha hecho buenas presentaciones, que acá lo hemos elogiado bastante. Suele eh, Suele ser práctico en momentos complicados, digamos que arriesga le mete le le pone esa cuota de de sacrificio de no sé justamente de riesgo como decía no es tímido no es temeroso me parece el fútbol de de de Paul Vélez suele proponer y eso es bueno entonces partamos de ese hecho que a mí me agrada desde el técnico de este equipo que probablemente utilice un 4-4-2, Se dice muy que bien. ha hecho 3.4 millones de inversión para este año. Vamos a ver cómo le va y iniciemos por sus arqueros, de Edison. Luis Fernández y Robinson Sánchez. El colombiano hizo una temporada bastante buena. Robinson Sánchez también es un arquero regular. Yo creo que está seguro el arco lojano, puesto que cuando se lesionaba a Fernández tenían muchos problemas en la temporada pasada. Terminó atajando muy bien. Además en el Olmedo, hay que decirlo, Robinson Sánchez venía en alza. ...bien puede ser o ganar si disputar la titular... ...bueno es una Así pérdida es. en cambio para Olmedo es una pérdida enorme... ...pero vamos a ver el Olmedo... Eh, ...en defensa se contrató dos zagueros centrales... ...tuvo problemas ahí el año pasado el, el cuadro lojano... ...Arnaldo Vera Paraguayo, Jimmy Bermúdez Colombiano... Se, han, ...se ha hablado que van a ser los titulares... ...y en los costados vendría eh, la Bomba Gómez por izquierda y el flaco José Aguirre por derecha, el, el flaco viene siendo un, también contratación para este año del cuadro lojano vemos que se puede armar un muy buen bloque defensivo a algunos jugadores ya de experiencia y recorrido Así es. En, en Coburtado. Eterna, te olvidabas de Coburtado, por sí, ejemplo. Sí, es, es también un zaguero central. Yo creo que iría a la variante Coburtado es un jugador que a mí siempre me ha dejado un poquito de dudas, pero. Poco violento. Bueno, bastante violento, pero yo creo que para para ganarse esa titular están los zagueros centrales extranjeros. En el medio campo la contratación, una buena contratación es la de Pedro Larrea, yo creo que sin duda harán parejas eh, de central con el Chunchi Quiñones, también podría estar en la variante Romel Sura que es otro jugador que lo incorpora al cuadro lojano y, y de lo que le queda de los de los fantásticos están Carlos Ferrod y Johnny Uchuari, sin duda yo creo que armarían el ataque ahí. Y puede estar Marcos Morque, Mosquera te fue uno de los regulares del año anterior en, en Primera A También está Cristian Cordero, jugador de la cantera del Cuenca Corquito. Y en el ataque podría ser muy interesante lo que hagan Fabio Renato con Walter Mamita Calderón Oye, pero te estás olvidando de Salas Lógicamente, bueno, la contratación estrella Eh, de, de Liga de Loja sí me estaba pasando por alto Franklin Salas a ver, podría alternar eh, eh, ya sea con alguno de los de Feroz Uchuari o bien podría podría ser medio enganche para que esté solo en punta ya sea Fabio Renato o Mamita Calderón te propongo ahí un Pedro Larrea Cristian Quiñones, Feroz Uchuari, Walter Calderón, Fabio Renato y Salas sí pero tendrías que hacer solo tres defensas ahí sí y poner, y hacer los laterales por ejemplo Oh es fijo ahí por, por por lo por lo que es juvenil y tanta cosa Eh Vélez de Ley va a jugar con la rey Chunchi me parece yo yo veo que este equipo es, está para Es fuerte, es fuerte Tiene algunas variantes en, en el medio campo y en el ataque. De pronto hay que ver si es que la defensa están siempre los mismos porque ahí no tendría más variantes y por ahí podría tener problemas. Pero está para dar pelea. Eh, el cuadro del Olmedo es otro que me parece que eh, no se ha reforzado tan bien. No, no, no lo veo, no lo veo fuerte este cuadro. Arqueros Juan Molina y Denis Corozo, dos arqueros que no tienen Mucha trayectoria Tienen casi, tienen, eh, muy poca Trayectoria en el fútbol como ecuatoriano de Como decíamos, se fue Sánchez Que fue Pilar Pilar para sostener La categoría eh, Defensas, el, el Eterno Y una vez más va a jugar Carlos Javier Caicedo, lo tendremos Omar Ledesma, Pedro Gámez haciendo... Va a ser la Va haciendo ser... esa saga tal vez con Maximiliano Herrera, que es de la Argentina. No es tan claro, mala la saga, es, digamos. Ese es el refuerzo, ¿no? Ya se, se les fue el bisbone, seguramente eh, el argentino Herrera cubriera ese puesto junto con, con Carlos Javier Caicedo. Y, y va a ser igual que el año pasado los marcadores de punta Ledesmi y Pedro Gámez. En el medio campo es un poquito difícil armarle, ¿no? Estaría los mismos de, del año pasado que no no fueron así muy muy descolantes. Gustavo Nazareno eh, Andrés Vinesa, Jacob Murillo las contrataciones no el, regresa Ángel Pután puede por ahí funcionar Jesús Alcívar generarse del Espoli pues y la, por ahí poner y seguro a... para la contención por ejemplo con Gustavo Nazareno puedes armar ahí un, una contención ahí Para ponerle a, a de pronto Murillo con Pután en la labor de creativa Es muy probable Se lo ha llevado a Marcos Romero este equipo No, sigue siendo Marcos ah, perdón, Romero Más bien lo retuvo, digo, a, digamos a Marcos, a Marcos Romero de eh, todo lo... Está Julián Mina también entre los... Sí, sí, de todos los, de todos los extranjeros solo puedo retener a, a Luis Rodríguez, que bien podría ser el tandem ofensivo. Yo, a mí se me antoja que con Julián Mina, me parece un jugador más talentoso que Marcos Romero, personalmente. Yo creo que es un equipo también que va a estar candidato a los últimos lugares, porque no no, veo ma no vemos mayores figuras... Eh, pero y bueno, perdió ahora. dos jugadores fundamentales, el Camello y Sánchez, para, para mi gusto Y Elvis Bone, y Elvis Bone. Es o, uno, baja uno, uno por línea es, es... y Ramúa, por ejemplo Ramúa. Te das cuenta, perdió una columna vertebral, podríamos decir, este equipo Muchos valores claves ha perdido el cuadro del Olmedo de Riobamba Equipo que promedia los 3 millones de inversión. Así es. El DT, el DT, se nos olvidaba. Carlos, Carlos Calderón. Caldera Calderón. ¿Será que tiene la oportunidad de iniciar y terminar? Algo que no ha podido va normalmente. Va a ser muy complicado, no le auguramos ningún mal, no nos cae fiero Carlos Calderón, pero con este equipo y con la presión del campeonato va a ser difícil, me parece complicadísimo que termine la temporada. Eh, te paremos no sé si ahí hacemos un, un pare y luego nos vamos con los equipos más taquilleros. Cada lágrima de hambre, el más puro y estamos en el álbum Canción Animal de 1990. Pídeme un tema de, de este para hacerte la complacencia musical, estimado Edison. A ver, eh, temitas mu musicales de del álbum Canción Animal, un, un disco cargado de, de rock and roll, un poquito de rock alternativo, un sonido más fuerte. Y sabes qué, yo, yo me voy a poner tal vez un poquito de llorón, pero vamos a... Yo te sugiero, quisiera escuchar a un millón de años luz del Canción Animal. Ok, te pones de motivo. Se pone bueno el programa. Eso es todo lo que puedo decir. Ya regresamos en Fútbol Asociados. Me. What? é bom e associado. estamos aquí en Full Asociados gracias al aguante de Metal War porque Metal Wars estaría en software y hardware a la orden con Metal War y además gracias al buen Electro Supplies Edison Electro Supplies repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 096829096 estamos escuchando el no creo que es mi álbum favorito y este Dynamo Y con este inicio que es espectacular Como secuencia inicial okay. Bueno, eh, justamente Llegaban los 90 y el tiempo de la Experimentación para Soda Estéreo Con muchas opciones de, de Estudio Con efectos sonoros Y, y con un nivel de composición Mucho más ...elevado de lo que hacían sus discos pasadas. No tuvo este Dinamo la gran acogida, la inmensa acogida que tuvo Canción Animal... ...pero marcaba también igual otro hito en lo que es la carrera de Soda Stereo. Bueno... De hecho, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que... ...algunas personas me hayan dicho que este disco más bien era de los comienzos de Soda Stereo. No sé si, si te ha pasado eso, Edison. Básicamente no, no. ¿Qué? Dinamo, Dinamo es de 93, pues ya es de los últimos Más bien, obviamente, pero te digo A mí me ha pasado que alguna vez alguien me ha dicho Que el Dinamo era como de los gente comienzos Gente inculta, ¿no? gente, bueno eh, sí, un poquito ¿Tablar? Pero que no sí, es tan totalmente. conocido este Dinamo Por ejemplo, ajá, no es tan conocido Pero pero bueno eh, Tampoco puedes Votar nomás Info así nomás, bueno eh, es tiempo de Hablar de el Deportivo Cuenca aquí siguiendo con esta con este análisis previo al inicio de campeonato eh, el deportivo Cuenca, eh, aquí dice el club mantiene su apuesta por los jóvenes y es que no le queda de otra eh, bajas fundamentales DREP, una eh, de ellas tremenda baja eh, el muñeco Borges no se sabe si si sigue pero ya parece que sería su uh, su definitivo uh, retiro de, de la actividad. Eh, para mí las bajas sensibles son los chicos Gobea y Narváez. Y sí, me parece que va a tener un poquito de problemas por ahí el Cuenca. Eh, para suplir el puesto de Drer llega Juan Marcelo Jeda. Oh, normalmente el Cuenca le ha atinado al, al portero extranjero. Fue una magnífica contratación lo de Klimowicz, luego lo, lo de Drer igual. Y puede que siga la secuela Ojeda. Eh, confiamos en el buen ojo ahí de, de la dirigencia cuencana. Este cargato César Ah, sí, tra típica traza, ¿no? de, de, de, de portero argentino, así. Pero de, pero por de portero de gimnasia, portero así de, sí, de media colita, de chaca, así, de esa onda. Ajá. Por eso te digo así, la media colita, así la barbita mal hecha, así, clásico portero argentino, ¿no? <risa> eh, bueno. Eh, la Saga eh, Igual con, se, se quedarían con Andrés López Supongo eh, Con Dayson Méndez Con Carlos Castro No no veo por dónde, dónde más puedas, puedas hacer la variante Claro, como ya no va a haber Muñeco Borges Podrías ponerle a Eder Fuertes Defensa del Nacional Que pasa a las filas del Cuenca eh, Podría ser una buena opción Y aprovechando que este jugador es mundialista Pero no ha tenido mayores chances En el equipo criollo Así es, estará Henry Canga también uno de los ya... Suele rodas. ser también Valvariante Canga. En el medio campo, sabes que es... Digamos que ahí será la fase experimental de este Cuenca, me parece, porque ahí lo tendrás a uh, Gregory González, por ejemplo, puedes armar algo con Omar Andrade, y Miguel Bravo, y por ejemplo, podrías tener la apuesta de Roberto Valarezo. O Fajardo, incluso Javier Robles que a veces puede retrocederse. Pero como ves es bastante experimental, digo yo, este mediocampo que puede ¿Qué armar ¿Qué podrías cuenta? ponerle ahí a, a Gregory González con, con Miguel Bravo? O Omar Andrade con Miguel Bravo, eh, bueno que Omar Andrade es más ofensivo. Gregory González con Miguel Bravo, eh, yo me la jugaría por el chico Matute que tuvo un buen remate de temporada. Cierto es. Con Javier Robles. Y, y media punta, bien podría ser Mike Rodríguez, que es uno de los, de los refuerzos. Ah, ¿sabes de qué, qué nos estábamos olvidando? Este este es un refuerzo. Es que como tienes en recuadro, el de la estrella ah, es... Es difícil, ¿no? Miguel Paniagua, sí. Miguel Paniagua con, con Miguel Bravo. Sería. Y podrías poner Matute con Robles y... Eh, yo, yo me la jugaría ejemplo. con Mike Rodríguez y Federico Laurito, por ahí. El Cuenca de Soler, normalmente sabe hacer un 4, digamos que 2, 3, 1, sí estaría bien más o menos lo que, lo que suele hacer, porque prefiere poner un media punta y cargar más volantes para ir con un solo delantero con esto punto Mike Rodríguez que, que iría al pelo me parece sí, Mike Rodríguez y Julio Angulo ambos que fueron jugadores de Barcelona pueden encajar en esa idea de tres volantes mixtos y sobre todo uno de ellos mucho más de mejor pie y más ofensivo como Mike Rodríguez en Así la delantera es. tienes dos opciones interesantes diría yo Laurito y Byron Cano Byron Cano no ha podido terminar de explotar en el fútbol nacional pero nos ha dejado a todos una muy buena carta de presentación Sí, es, es un jugador que siempre ha hecho goles, que normalmente cuando, cuando se lo alinea ha cumplido con, con anotaciones, pero no se sabe por qué, puede ser cuestiones de orden físico, qué sé yo, eh, que no no termina de jugar más minutos básicamente. Así es, ese es el Deportivo Cuenca, una inversión cercana a los 3 millones, se habla de 2.8 millones de dólares, Nos, no, hay, no ha gastado realmente. Fíjate, eh, <risa> los siete de los dos equipos eh, del campeonato ecuatoriano oscilan sus inversiones entre los 2 y 3 millones de dólares y esto hace un, una brutal diferencia con lo que vamos a ver de los equipos a continuación. Que, que son los, los más pesados de, de, de nuestro país y que tienen unas inversiones mucho más superiores. Bien, vamos ahora con Barcelona, uno de los equipos que se está se intentando no armar para hecho. campeonar, creo yo, este año, Edison, o bueno, ¿cuándo se supone que Barcelona no se arma para hacerlo? Eh, pero bueno, ahora que, se que, lo ve mucho a, más equilibrado a, el equipo Invirtió bien. ahora sí pero sí yo también tengo buenas expectativas con lo que es Barcelona porque mantuvo lo que debía mantener que es lo que más le funcionó a Barcelona el año pasado su medio campo y lo mantuvo más un pequeño refuerzo obviamente la salida de Duscher obligó a, a poner a alguien más en ese puesto que es la, con la llegada de José Amaya se cubriría bien en teoría que ver cómo, cómo igual termina funcionando este volante colombiano. Aparte de se eso man... Barcelona le afectó mucho la defensa el año anterior y es donde se ha reforzado de manera interesante. Correctamente. El Barcelona ha hecho el gran esfuerzo de llevarse a la saga central de la selección ecuatoriana. Fritz Quería Leraz, llevarse toda capo. la saga. Y eso que se querían llevar toda. Les tú daba tú, tú la analizaste muy bien el fútbol y asociados.blogspot que nas que Perdón, que Barcelona apuesta a los jugadores nacionales Me parece que ese pretende que sea el fuerte de este equipo Un equipo que se ha armado bien Porque a mi criterio se ha armado de atrás hacia adelante Y es como todo equipo grande debe hacerlo Hay una inversión de alrededor de 8 millones Hay dos contrataciones extranjeras Y se habla de 7 nacionales Lo cual evidencia lo que tú habías señalado Seguirá dirigido por el polémico y joven todavía un poco inexperto se lo nota eso es indudable Luis Subeldía, que de todas maneras tiene un feeling interesante con los jugadores y con hinchadas sobre todo que eso le sí, puede sí. permitir aguantar más y llevar el proceso eh, eh, eh, con su con su controversial forma de ser se ha ganado la, la simpatía de los suyos es decir de todo lo que ro el círculo que rodea Barcelona lo que pasa la es que la tipatía del resto hay cosas ¿Siempre? que me parecen buenas Siempre sube el día, lo, lo inteligente de él es, mira, es polémico, es peleón, pero siempre pelea en favor de Barcelona O al menos siempre termina ubicando las cosas para demostrar que así lo hace, entonces se gana la simpatía con facilidad Así es, y eso es lo importante, no que, que rema para su lado, eh, Barcelona en, en en el arco más bien dicho Llevó a Damián Lanza, que podría ser un, un buen compañero ahí para los entrenamientos... ...y un buen sustituto de Banguera cuando, cuando se lo requiera. Que y obviamente Morán. es indiscutible el, el, el puesto de Don Máximo... ...a la vez que Carlos Morán también es... ...es ahí un aporte también para, para los entrenamientos. Yo le veo difícil que por ahí tape Carlos Morán. Sí. que una emergencia, quién sabe. Defensa. Y lo más interesante... ...lleva a la dupla Fixon-Erazo-Jairo Campos... En esto te quería decir No se sabe cómo termina jugando Subelí así con la línea de 3 o la de 4 Ha probado de varias maneras Y parecería ser que se anima por la línea de 3 Frickson Erazo, Jairo Campos Y al momento ha tenido preferencia por Pablo Saucedo Al que yo creo no le ha ido muy bien En, en los partidos amistosos Sin embargo estaría Perlaza Por ejemplo que es del Más histórico ya en esa saga Así es De eh. Eh, en los costados tiene muchas opciones. Barcelona, Miguel Ibarra, Cristian Cruz, Ruzbelo Oriola, Brian de la Torre. Aunque bueno, Brian de la Torre está, es un jugador casi que polivalente. En eh, una línea en... de tres él, él podría ser tranquilamente un volante lateral. Yo creo que pega mucho Brian de la Torre para una línea de tres por su vocación ofensiva. Y es, está a la espera de que pueda pasar con Nazareno. Así ah, si se le levanta Barcelona, la sanción. Yo creo que Barcelona siendo línea de tres con... Nazareno de lateral Es otro es otro cantar Sí, pero bueno, eso es esperar a, a ver Qué pasa con las resoluciones Y, y no no se puede Determinar de el armaje de un equipo Pues también un poquito al azar eh, Son buenas opciones, igual Miguel Ibarra Me parece una buena opción eh, Los chicos, Cristian Cruz Roosevelt Oyola, creo que la, lo han hecho Bastante bien en el, el campeonato pasado Y también eso también eh, determina el aporte, la cuota del, del juvenil obligatorio, no sé si Brian de la Torre todavía entra, me parece que ya eh, no Se propone por ahí que Christopher Suárez pueda ser el, el volante lateral por derecha, es ha, estado, ha estado lesionado y no lo han podido probar pero él podría ser el, el volante lateral para Barcelona Así es, eh, en, la, en la media es lo fuerte de Barcelona, tienes a Gordo Lucho Caicedo que terminó siendo el titular inamovible la temporada pasada, está Amaya para cubrir ese puesto que alguna vez lo tuvo Duscher mientras se pudo, obviamente está el, el que ya hoy por hoy es el capitán y, y referente de Barcelona como es Matías Doyola. Próximo a ser que ecuatoriano. Va, que ya es compatriota me parece en este momento, está Damián Díaz, un volante que demostró que sabe mucho con el balón tiene carisma y feeling con la hinchada además es, eso también es importante eh, olger matamoros que siempre es una buena variante que es un jugador con, también que, que es muy hábil y que, termino, que sabe y que terminó, sabe mucho sí, sigue. bueno dime dime y terminó siendo titular eso hay que decirlo en barcelona así es Y, y bueno, se reforzó con, con Michael Jackson Quiñones, que también es un jugador muy hábil, que tal vez de pronto es un poquito inestable, pero sería una buena variante ahí en, en dentro de lo que pretende Barcelona. Sí. Es, es bueno el, el mediocampo de Barcelona. El problema para, para ha estado es un poco bueno. en los juveniles, las, las dudas, ¿no? Por ahí se lo ha visto este chico Ordóñez intentar en en defensa. Ha estado. Mmm, Valencia, este joven Valencia Pero no han convencido realmente De todos parece ser que Suárez Es el que podría tener mayores oportunidades Así es Y, y la delantera es interesantísimo Lo que ha hecho Barcelona Se llevó a, a la Cuota ofensiva del Independiente Del Valle del año pasado y que muy buenos Resultados le dio como es Narciso Mina Y José Ayovi. Bien podrías hacer solo un tante con estos muchachos Pero también Tienes la comparecencia de Edson Montaño, un jugador muy importante, mundialista, que ha dado muchos resultados con selecciones juveniles, que sabe lo que es andar en Europa y en otros lugares. Es un aporte muy valioso y es un jugador joven. Y de proyección para Barcelona, como Mucha patrimonio. inversión, es este chico Montaño. Y Iván Borguelo que sí, yo creo que es una temporada... Bueno, no tan buena, pero sí la, la suficiente como para permanecer y para, y para mantenerse como carta de gol también. Y la inversión estrella sería Pablo Lubercio, sin duda, un, un delantero que en el Racing Club tuvo su buen paso... Y habría que ver igual cómo lo, cómo funciona aquí. Decía nuestro buen ex con y, y colega eh, Jorge Luis Rubio, plenamente identificado con Barcelona, por Diosito, no les, no le presenten las chicas de los programas de concursos. La, dejen, la, dejen la cuestión dejen con, con Lugercio es que no es tan jugador espectacular, es jugador más sacrificio. De todas formas, yo diría que es de esos elementos que le gustan al hinchado de Barcelona y que Barcelona los ha tenido siempre. De esos que corren y la sudan Más por ahí vendría lo de Lugercio Que yo creo está acorde a lo que suele esperar Barcelona Yo te decía La apuesta más interesante para mí De este equipo Y de manera de visionario Fue Edson Montaño-José Ayobi Si los sí. dos le resultan Barcelona está cubierto Por largos años Y económicamente le puede venir muy bien así sí, es Ha hecho bien Buen ...ha gastado bien Barcelona me parece... ...y es eh, interesante... Esperé, ...me decía de Edison... ...esperemos que esa eh, o hinchada de Barcelona... ...espera que ahora sí... ...y, y ya no, no haya más cargadas de los 15 años... ...eso va a y seguir... Denman. ...y la cuestión... ...ahora que tocas de la hinchada... ...eso es lo que a mí me interesa... ...resaltar ahora... ...ver cómo Barcelona ha iniciado... ...de muy buena manera... ...de forma conjunta... ...haciendo un solo puño entre dirigentes de hinchada... ...y jugadores... Nota mucha unión, armonía, paz entre la necesidad a pesar de todo Y yo he visto cómo la gente le ha respondido a Barcelona Aquí ante el con una media, yo diría que cerca de 13 mil hinchas De los cuales al menos 12 mil eran de Barcelona Incluso más pudieran haber estado en ese estadio Una noche amarilla incomparable A manera digamos también de burla o lo que sea La gente de Barcelona en una página hizo la comparación sumando todas las noches de presentación de los equipos más grandes de este país, es decir, Liga, Emelec, Deportivo Quito y Nacional, incluso creo que la, la, la del Manta la sumaron, y el aforo que tuvo esa noche en Monumental supera... Ah, bueno, está como que noches, ¿no? eh, la presentación la noche amarilla tuvo estadio lleno, mientras que la noche azul gran la de Quito versus Liga, tomando en cuenta que se supone encontraron a dos rivales antagónicos, no tuvo ni 7000 personas. ¿verdad? Y eso, eso es lo interesante para mí, o saber esa acogida que ya tiene Barcelona, cómo la gente está convencida de lo que tú dices, que Barcelona ha gastado bien el dinero y que se están haciendo las cosas de manera correcta. Bueno, se están solventando siendo... deudas, sigue siendo una aventura y una duda lo que pueda pasar, pero yo creo que este año puede ser bueno para Barcelona. Si no con el campeonato, yo por cómo se ha movido Barcelona no esperaría menos que este equipo sea protagonista real claro, del año eh, eh, si si quieres si, si es que eres perio hincha de Barcelona y si y quieres hacerle un bien al equipo no no vendas humo, no dices no digas ahora sí va queda campeón Barcelona pero sé yo creo que se augura al menos yo, para mí es el candidato a ganar esta etapa eh, uno de los candidatos y creo que va a estar fijo en la sudamericana sí, eh, es, es, es, un buen es interesante la fecha. yo creo que algo conseguirá al menos Barcelona este año porque está bien armado otro equipo que de a poco se fue reconstruyendo eh, es interesante cómo termina es liga porque muchos apuntaban a que se desinflaba a que se le iban piezas importantes bueno al fin y al cabo creo que podrían pesarle sí, de que se fueron se fueron sí pero... se fueron se fueron pero termina no sé si maquillando un poco esa situación habrá que verlo más en competencia pero liga proyecta un me una mejor realidad de la que en algún momento se temió, se dijo, no, Liga se desarmó completamente, ¿qué va a pasar con este equipo? Parece que se ha movido un poco bien Liga, con cautela, y ha terminado rearmando el, el, el equipo. En el arco está cubierto, Alexander Domínguez, Daniel Viteri, creo que eh, más no se le puede pedir ya atrás a este equipo. Sí, es. El, el Alexander Domínguez tuvo una temporada espectacular en el 2011, Daniel Viteri es un arquero con experiencia, eh, están también ahí Y me había Ex... saltado este equipo acostumbrado al 3-5-2 Ese es el clásico esquema de Bausa, Bausa a veces hace hasta 3-6-1 Y además es un esquema que más o menos lo ha manejado Liga ya varios años, seguirá Bausa a propósito de ello Un equipo que es... bordeará los 8 millones de dólares de presupuesto Sí, es un presupuesto alto eh, para nuestro medio, sin duda eh, entonces, bueno, seguíamos en, en defensa pa, eh, suple la la baja de Jorge Guagua con un defensa extranjero Ezequiel Luna de un cartel, digamos, interesante eh, es el es el llamado a cubrir ese puesto junto con Aquí aquí tiene algunas variantes, seguramente el Beto Orojo es titular fijo, eso sí, el Beto es propenso a lesiones, por lo que siempre es bueno tener un respaldo, que lo tendrían en Elvis Bone, Diego Armando Calderón, eh, hasta la Zarapa Gámez por ahí puede, puede hacer algo por en la saga central. Es interesante eh, lo de Elvis Bone, lo hemos visto al menos en dos temporadas de muy buen nivel, un nivel sobre todo parejo, Edison. Lo hemos visto que es bueno para el juego aéreo. A veces tiene un poco de problema porque Bartolea. Pero de ahí es un buen elemento, Edison. Sí, inclusive llegó a una convocatoria a selección. Ajá, así es. Aunque no sabe no se sabe si lo uno es causa del otro o lo otro de qué, pero... Finalmente... <risa> es, sí un champús. Sí, la cosa es que de pronto se, se cotizó un poquito más bone y, y Luego terminó un equipo como Liga, pero... Bueno, ya eso es ese. hilar muy fino, ¿no? No eh... se sí me parece que es una buena contratación, pero Liga. Se refuerza sí. bien atrás con dos elementos que esperemos le rindan. En los laterales se queda Enrique, Lazara Pagames, Neisser Reasco ha sido el titular. Y se le ha dado también la oportunidad a Cheme. Así los, los los mismos del... El año pasado más Cheme que vuelve al fútbol, ahora sí con su nombre de pila Y se lo ve en buen nivel a Cheme, también está Pao, sí. Paul Ambrosi que a veces se lo, se lo ha utilizado de volante más Claro, yo siempre he dicho que Ambrosi tiene más vocación ofensiva que de que de defensa yo no sé cuál fue lo ocurrido que se le, le, le hizo bajar mucho a Ambrosi eh, No se ha renovado en esas líneas, déjame decirte Y claro, eh, apelan a, al buen fútbol y a los legendarios que pueden ser Rascos o Ambrosi Pero puede que los daños también les pase factura Para mí lo interesante eh, de este equipo viene más adelantito en la media Con a una he dupla bien, que puede se ser ve. Fernando Hidalgo, David Quirós Más adelante de, más adelante dejándolo a Méndez junto a Damián Manso ¿Qué tal? Rey... Sí, podría, verás Podría ser también lo siguiente, podría ser Enrique Vera con Fernando Hidalgo, eh, Quiroz un poquito más de avanzada, eh, por ahí puedes ponerle a Méndez y el mismo, el mismo Damián Manso. Y jugar para, con un solo ofensivo. Con un solo ofensivo, o también puedes prescindir de, de cualquiera de estos. Yo, yo digamos que prescindamos de Vera, por ser un jugador que digamos de más daños y más propenso a lesiones. Y puedes ponerle a Méndez de 8, a Damián Manso y a, a Luis Bolaños en media punta para dejarle solo a Bieler o a Nahuel Pan. O bien puedes eh, hacer un cuadro eh, con, menos, con menos volantes, ¿no? Eh, eh, a ver, a ver, estamos... estamos Bueno, serían solo cuatro volantes, por ejemplo. Esquema de liga esquema de es tres. Entonces, Domínguez, Luna, eh, Araujo y, y Diego Calderón dos volantes eh, laterales. Eh, laterales que serían Reasco y Ambrosi o Puempio podría ser Cheme eh, Cheme va por el costado sí. zurdo me parece sí. zurdo sí entonces prescindirías de Ambrosi eh, irías con Hidalgo yo yo me juego por Hidalgo Quiroz Manso y Bolaños con con Nahuel Pan puede ser O puede ser, eh, prescindes <risa> de, de Bolaños y pones a Bieler con una el Ya te hiciste hay una... <risa> una tortilla. No, de, de, de chiste, chiste. La cosa es que de chiste, chiste, Liga tiene algunas variantes ofensivas. Contrario a lo que se decía que se quedaba sin equipo. ¿Y el... quién podrá ayudarnos? Y bueno... bueno es... Se fue Marcos barcos y lo traes a Nahuelpan, es un, un, es un jugador de gran cartel, viene de, de jugar en España, aunque sea en el Racing de Santander, pero viene de jugar la primera de España, no es poca cosa. Y se se pagó fuerte billete por este. Eh, también hay que ver que están para las variantes Urrutia, Ulises, Ceballos, sí sí tiene un banco interesante. En el problema Solana de Tigres es el juvenil. Y Hurtado, eh... el delantero Hurtado ha hecho dos goles en la pretemporada. Eh, se, se dice que va a abrir el chico Hurtado justamente por por los goles Que ha hecho, la otra opción juvenil Es Ceballos-Enríquez Porque el, el resto Realmente no tuviera tuvieron mayor proyección De y lo, habría inter que ver de que lo interesante Que se ha visto en la pretemporada Ha sido este chico Hurtado Así como en Barcelona por ejemplo fue Narciso Mina Que tiene cinco goles En la pretemporada Mina Y bueno y ya presentación ya. asesina en los medios se eh, prometió 30 goles de esta temporada a Don Harrington Narciso. Y en cambio este patito hurtado que tiene sangre goleadora y que tiene que dejar huella y responder a su pasa al pasado de su familia en, en la camiseta blanca de liga. Sí, esos serían los principales jugadores juveniles. El Vamos con Nacional Equipo, que, que hizo más de lo que se esperaba la temporada pasada, llegando inclusive a, a clasificar para la Copa Libertadores. Eh, no hace muchas variantes dentro de un equipo que, que le dio muy, muchos resultados, pero hizo inversiones interesantes desde el punto de vista que contrató muchos muchos chicos de proyección. Eh, interesante como el caso de Gobea, si bien en la Copa Libertadores no ha funcionado, pero... Oh, sería de seguirle dando oportunidades es un, es un gran delantero eh, tiene muchas funcionales fun, muchas funciones más bien dicho puede arrancar con el balón como puede ser centro delantero eh, otro, otro chico juvenil el caso de John Narváez que también puede cumplir varias funciones puede ser central como puede ser marcador de punta ambos de excuenca son inversiones interesantísimas Estamos hablando de Denis Quiñones, el capitán de la selección sub-20. No es cualquier cosa este jugador. Eh, importante que cuando ya, ya se vaya aplomando a pueda ganarse un puesto ahí. Que de pronto le hizo falta, ponte en Copa Libertadores. Eh, estamos ya con, con hablando de, de tres jugadores juveniles. Eh, dos sub-17 es el caso de Luis Batioja y de Ríder Al Alcibar también interesante como para tenerles de, de patrimonio a estos jugadores. Eh, la otra inversión que hizo, no tan no tan juvenil, pero joven todavía, Darío Bone, un volante 5, también interesante. Y el jugador Davis Barraón, el cual sí no le hemos visto mucho. De ahí mantiene, mantiene la línea, la única gran baja que sufrió fue la de Frickson Erazo, Zaguero central, bueno, para eso mismo se lo trae a Narváez, en eh, Copa se lo probó a Juan Carlos Ganangono, que también es una buena opción. Eh, el Nacional, yo creo que tiene bastante equilibrio en sus líneas, tiene a un, un gran goleador como Juan Luis Ganangono, puede aportarle mucho gobea, apreciado. Eh, en el medio campo tiene lo mismo, Flavio Caicedo, Franklin Guerra. Villasís. Eh, eh, el chino Villasís. Eh, y Vélez eh, el, el chico Paul Minda también eh, bastantes variantes en el medio campo eh, lo único que defecciona es en el arco y lo pudimos ver en Copa eh, Dani Cabezas no es un arquero seguro Bonar García normalmente a mí me parece que tapa mejor pero en eh, los números del año pasado demostraron que más o menos deshicieron lo, los mismos goles, pasa que a Bonar no le vi en los partidos en los que le fue mal eh, caso ese, esa goleada contra el Olmedo Pero es un es un equipo sólido, interesante y, y tal vez eso sí, insistimos una vez más, es el arco el que en el que tiene problemas. Un equipo que se planteará con un 4-4-2, Saralegui se sigue en este proceso, sí es un proceso el de Saralegui en el Nacional, este equipo ha invertido o ha presupuestado unos 4 millones de dólares a gastarse este año, es se no, se nota austeridad un, un poco poquito. el presente del nacional es más modesto que el resto de equipos grandes pero es, yo creo que igual es, es yo creo que gastó bien en el caso de gastar en jugadores jóvenes eh, vamos con Emelec el, el actual vicecampeón hizo algunas contrataciones muy interesantes como el portero Esteban Drer ex deportivo Cuenca Y en y bueno en el otro sector que se reforzó muy bien es en la delantera donde me parece que hasta tiene demasiados jugadores. El problema aquí es que Melec no yo no quiero cargármele la mano a Melec, pero no ha reforzado en donde ha perdido jugadores. Si bien es cierto, Emelec demostró y que me disculpe Zumba Demostró que el arco fue Tal vez la posición que a la hora de la hora y de ser un poco más crueles le costó el campeonato. Lo hace bien llevándolo a drear, O sea, trata de suplir esa necesidad. Pero Emelec, ¿dónde ha perdido jugadores? Si tú analizas, ha perdido de la media para atrás. En el soporte, justo en el manejo de balón, en la circulación, ha perdido jugadores fundamentales. Ah, la defensa si les digas, se le fue pecho. Morante y Fleitas, que a mí me parece hubiera sido más útil. Como jugador que como técnico en ese bombillo Sobre todo en las finales me refiero Ahora no sé cómo usted Cómo vaya a ser bueno el, el desarrollo Del campeonato para Emelec pero eh, Es para mí cierto Que lo que te digo Fleitas hubiera sido más útil como jugador En la cancha que como técnico en la banca En esas finales que tuvo que encarar el Bombillo Lo perdió a él, lo perdió a Morante En la media pierde a Quiroz Pierde a Valencia Y pierde a Edison Méndez ¿Has llevado jugadores para suplir esas posiciones? Es mi pregunta. Pues no, eh, Meleca apostó a reforzarse en la delantera en donde se le criticó durante todo el año pasado. Eh, haciendo seco de eso lleva a Marlon de Jesús, otro joven promesa en el ataque ecuatoriano en general. El, se lo lleva Pablo Palacios, que tras un espectacular 2008 en Barcelona, el resto de años no fueron tan buenos. Eh, Luciano Figueroa, que tiene cartel internacional, sin embargo es un jugador que tiene seis meses sin, sin jugar, sin tener actividad. Y el retorno de Marcos Mondaini, un jugador que fue probado hace seis años y que de ahí no ha tenido nada más y de que no le ha ido bien ni en Boca, ni en Nacional, ni en ninguno de los cuadros de ni en los Barcelona, ni en Barcelona y vamos desde atrás para adelante armando este bombillo Esteban Drer tiene que ser el titular es importante titular? que se lo hayas llevado a Mariano Mina que puede hacer dupla con Gabriela Chilier más Oscar Bagui si se plantea esa línea de cuatro con Carlos Quiñones Así es, esa de hecho ha sido la, la defensa que ha puesto en en los juegos de preparación. Por ahí en quedará el... Víctor Montoña, José Luis Quiñones, Fulton Francis para las variantes y hacer el aguante en, en esa saga eléctrica. Bueno, Fleita será el DT, continuará, ha preferido el 4-4-2 hacerlo. El Fleita. medio campo ya lo ha probado con Polo Huila, uh -huh. eh... Gaibor, Jiménez y... se me bonito, me parece que Ángel Mena uh -huh. es, es un medio campo un poquito experimental me parece, con, con gente que tiene, excepto Willa que sí es un volante más definido en su sector eh, son jugadores que que pueden variar en, en cuanto a su posicionamiento Gaibor es un 8 eh, Jiménez puede ser lateral puede ser volante de avanzada Ángel eh, Mena igual, puede ser un buen ocho, puede ser por ahí un enganche. Se lo llevó al cachorro mera, puede ser una variante interesante, este es un 10-10, que no lo es ninguno de estos otros jugadores que lo que hemos citado, así que puede, puede ser también un arma interesante. Jugador de un solo tiempo, pero normalmente bueno así para es, rematar los es. partidos. Hay jugadores que se los debe saber utilizar de esa manera. Se queda rápido, sin gas del cachorro, sin duda. Y ahí, bueno... En el ataque tienes En teoría mucho que escoger ¿Pero podrías animarte a un Marcos Mondaini, y Luciano Figueroa? Yo me Chus pues, es que hay mucho Luciano Figueroa veamos qué tal está Físicamente y de momento Emelec tendría que arrancar con, con Viñeri que es probado Y con Marcos Caicedo ¿Y cuál es el juvenil de Emelec? Hijo ahí si me dejas Porque si me dejas... ya ni Gaibor ni Marquitos Caicedo lo son Claro, son del 91 ambos. Um, Sabes que no lo sé, no lo sé y, y tendremos que averiguarlo dura durante el transcurso de los partidos. Bueno, puede ser. Yo yo le me atrevería a ponerle a Pablo Palacios. Yo es más, yo me juego con Palacios, con Viñeri, por último o con Marcos Caicedo y Viñeri. Me parece que irá Mon irá Mondaini con alguien más. Están probándolo mucho a Mondain y le tienen fe y, y creen ¿Sabes? que la camiseta azul le sienta bien. ¿Sabes que nos olvidamos de algo en la media? Porque, claro, está Gaibor, Mena, Jiménez, pero Pedro, Pedro Quiñones Quiñon. nos olvidamos. Ah, caramba, este, este claro. formato nos está matando. Claro, desde luego, Pedro, eh, entonces la, la, la conformación sería con... Quiñones, Pedro Gaibor. Quiñones, Polo Huila, eh, Gaibor y Fernando Jiménez. Sí. Eso es lo que está poniendo Melec de hecho, en, los, en las prácticas. No sé si Huila, pero puede ser más está bien Está poniendo dupla. a Huila, de hecho. Mira, Gaibor, Quiñones, Huila me y Jiménez. Me gustaría, yo me arriesgaría por un Quiñones, Gaibor, Jiménez y Ángel Mena. Ajá. Uh -huh. No sé, no sé tú pero también yo también a Willa no, no, no, no Pero no me... pero le ha agradado mucho La polifuncionalidad que tiene Y que es tan movedizo Es que no no Fue malo el año de Willa Salvó algunos partidos En el no sé si recuerdas De visitante incluso me parece que con el Olmedo Cerró un buen cotejo Me acuerdo de los que me acuerdo En el Capel eh, Tuvo unas dos que tres Incursiones salvadoras Tiene buen empuje Willa Así es, eh, el, el pro, sí, pero no deja de ser bastante experimental lo que tenga que hacer en el mediocampo el, el cuadro de Melec. No hay posiciones así claramente definidas de ninguno de los salvo Pedro Quiñones, de ninguno de los de los que actúan ahí. Tal vez Gaibor y Quiñones. Así es, y, no, y bueno, es que Gaibor también eh, puede puede hacer más más variantes, puede le han ser puesto también volante es un buen ocho Gaibor. También. Porque a veces le, le hace a la línea de tres también Fleitas, no hay que olvidarnos de ese detalle. Vamos con el Deportivo Quito, la Academia. Me olvidaba, el Emelec para este año propone alrededor de 7 millones de inversión, que es alto. El, el es Quito, muy Quito alto. el Quito ha mantenido el equipo y no es tan lo... bien gastado, me parece. Bueno, el Quito. sí, el Quito ha mantenido el equipo y no ha reforzado, no ha reforzado digamos con grandísimas estrellas porque creo que ya las tenía entonces uh, se, se proyecta unos 4.8 millones casi 5 millones de inversión de presupuesto y es que como te digo ya se ya tenía bastante contratado seguirá Isquia con el 442 que le dio perfectos resultados porque tiene elementos para hacer el, el fútbol que le gusta al técnico bonaerense claro eh, el Deportivo Quito tuvo dos bajas claves, Jairo Campos y Osvaldo Minda. En el caso de Campos eh, es reemplazado evidentemente por la sombra Giovanni Espinosa y eh, haría el, el mismo planteo, es decir, con Velasco del lateral. Bueno, derecho. Vamos desde el arco Edison se quedará Bone y Elisaga, pero Elizaga pero bueno, se el Lizaga. Se, se quedan los mismos, está garantizado con la experiencia de Elizaga, la juventud de Bone, les dio muchos resultados desde la segunda etapa para arriba el quinto. Entonces el año estará pasado. Pedro Velasco, Checa, Sombra Espinosa y e Isaac Mina en esa línea de cuatro, alta, fuerte. Y una combinación de velocidad. Ahora, lo que pasaba en esa saga y yo lo recuerdo bien. Es que se quedaba de cuevero normalmente. Salía por ejemplo a hacer los achiques y a tratar de anticipar Checa. No me gusta a mí el fútbol de Checa. A pesar de que ha demostrado levantar el nivel. Pero cuando él salía en falso quien corregía la línea por su velocidad. Y por ser más ligero era Mina. Perdón, Campos. Ahora en vez de campos estará Giovanni Espinosa, Un jugador bastante más veterano Me pregunto no yo Entre Checa y Espinosa, ¿Quién va a ser el corrector de línea? Y hablando esto sin ser nosotros técnicos Ni expertos pero tácticamente Así jugaba el Quito No sé si tú estés de acuerdo conmigo uh, ¿Quién va a ser el corrector? Ambos va, no son muy rápidos va. Ambos no son muy rápidos y supongo que para esa labor se tendrán que turnar. Depende de cuál haya subido. Me parece que igual te, terminaría siendo la sombra porque generalmente Checa es un, un jugador que suele suele también buscar desprendimiento ¿no? el, el arco contrario. <risa> eh, y, y sí, no no no tendría más ga mucha gasolina para volver también la sombra. En es cuanto sería... a la volante. Eh... Los lo llevó, por ejemplo, bien? a Edison Vega, a Freddy Olivo, a Cortés. Todos los jugadores que brillaron en equipos más pequeños del año pasado, pero que dudo mucho, no sé si compartes conmigo ese criterio, que... Eh, lleguen al plantel titular, serían buenos refuerzos por ahí si alguno de ellos se quema se lesiona, lo botan lo que pasó por el, ejemplo con Morales del año anterior, que ahora se espera sea titular junto a Alex Bolaños para dejarlo más adelante a Juan Carlos Paredes junto a Saritama que es lo que con lo que ganó el título el año pasado el Deportivo Quito, también puede ser una buena variante por ahí Dixon Arroyo Dixon eh, Arroyo, sí así es el La delantera, eh, el quito se había llenado de delanteros, pero estos ya no van a ir más. No eh... se sabe, todavía verás. Espera. Sobre, por ejemplo, Lo... Valdemar Acosta, este argentino. Ha dicho Isquia que el problema de él es que sería una especie de cuarto delantero, porque está Lustiza, Bebacua, Escalada y cuarto, quinto delantero Acosta, porque también está Luis Congo. Entonces, no se sabe hasta qué punto le pueda convenir tener un extranjero de de quinto cuarto delantero así es un jugador que brilló el, la temporada pasada fue uno de los eh, goleadores de técnico universitario campeón de la serie B pero no, no variaría Isquia eh, es para nada eh, lo que le dio resultado fue Martínez con Bebacua o Martínez con Alustiza el año pasado que se entienden perfectamente bien la primer, la primera variante de todo esto sería Luis Miguel Escalada el cual eh, ha, ha sido probado en algunos cotejos amistosos Y tendrías también a Luis Congo Y ese sería el quito De Iskia Con el 4-4-2 A defender el título nacional Y a buscar Así buena es. participación internacional Se lo había llevado a Jaime Iván Caviedes Pero una vez más Actos de indisciplina Ponle, ponle, ponle la pista ¿verdad? La tres por el amor de Dios Eso ya, ya no puede ser posible Y, uno que, y, y este programa que se este programa que se ha declarado abiertamente cabiedista eh, <risa> no, no, no podemos no podemos concebir como dándole una nueva oportunidad comete semejante barbaridad cabienes que hasta ahora no asoma y en definitiva ya está fuera del Deportivo Quito pero no lo ha inscrito el Quito para dicen que para no hacerle un mal que se pueda ir a jugar a donde le puedan dar el chance donde le quieran andar y lo peor es que le han de darlo porque es que es necesario o sea es un elemento que eh, dependiendo cuánto te pueda estar cobrando cuánta plata te pueda estar pidiendo dependiendo de eso le puede caer bien a los equipos de media tabla para abajo por ejemplo a un cuento. y es un jugador repleto de carisma es un jugador que no sé eh Debe ser como la situación del gato con botas de Shrek, loco, así le ven los ojitos dormilones y venga, venga, juegue, juegue. En el Nacional, por ejemplo, podría caer, ya no sé si lo quiera Saralegui, pero... No, yo creo lo que dudo, no. No dudo, pero te digo, el Cuenca, el Nacional, dos equipos que podrían necesitarlo. Y este en Guayaquil, quién sabe si se anime Melec o no sé. No, ya, sabes lo que? tú sí oíste lo que dijo Neme. Claro, ah, les llevamos a Caviedes y con Paredes hacen una buena dupla Ah, sí, dijo Prun, Y bueno O sea, más claro no lo vamos a llevar, no sean barberos Y no, ¿para qué Caviedes en Emelex? lo que sobra ya es delanteros, lo que hace falta es mediocampo en, en la escuadra azul eh, Al regresarte, ¿te animas por ahí a, a, a, a, a ver quién, quién gana la etapa, quiénes descienden, etcétera? ¿No crees que sería un poquito fuerte de nuestra parte hacerlo? Pero así, de, por, por bromear, yo digo, ponte, para mí los, los candidatos para el descenso, eh, Manta, Macará. Macará y Olmedo Entre los tres Entre esos tres, para mí candidatos a ganar, este, al menos de esta etapa, Barcelona, Quito y Liga, eh, Liga. Sí Dijo. Estamos de acuerdo. Ya entonces no tenemos de qué más hablar en la siguiente. <ríe> no, venimos bueno. para el cierre del programa algo del Australian Open y vamos a darle el chance a un tema más de este sueño estéreo. Un álbum El del MTV acústico, ¿verdad? No, no, eh, Sueño Estéreo sale en 1995. Ay, perdón, con una... estoy con Sueño Estéreo, me confundí con el Confort y Música para Volar. Una, sí, está haciendo una apuesta muy experimental, muy vanguardista, sumando sumando lo que fue Dinamo con acordes más progresivos. El Confort y Música para Volar fue dentro de esta onda que se puso muy de moda cuando MTV eh, a mediados de los 90 tuvo su mayor auge. Eh, que eran los unplugged Sin embargo sí, sí, Soda sí. se rehusó a hacer unplugged y, y y conectó varios de sus equipos En muchas de sus canciones Haciendo todo lo contrario De hecho abusando de de recursos tecnológicos o de Stereo en algunos momentos eh, Bueno, ¿qué nos vas a poner En este preciso instante? Me Como me Traspapelé, bueno finalmente voy a hacer Algo, hemos puesto Álbumes de estudio, he estado sonando De fondo música de estudio, vamos a ir con Este confort de música para volar Es un álbum en vivo Este sí, del 1996 Este es el Amplag, Digamos Amplax entre, entre comillas comisas. Haciendo ese formato no de, de, de un escenario modesto A pocos espectadores que era del Amplax Pero dos que tres temas lo tocaron acústico o sea, En aquella ocasión Vamos a ir con Entre caníbales ¿Te parece Edison? Esa sí fue una de las temas enteramente acústicos y bueno, aquí ya volvemos en Fútbol y Asociados. för o fall osupporterade. För de fall du inte stöder. För de Regresamos aquí al cierre de fútbol asociados gracias al aguante de Metal World... porque Metal World es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Además, como no, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-829096. Nos hemos alargado bastante en este. Sí, bueno, generalmente eh, nuestro programa inicio de campeonato suele ser así. Y pues bueno, vale la pena recordar todos y cada uno de los equipos porque los hemos repasado, es todos eh, y bueno eh, vamos viendo a medida que se desarrolla el torneo si las dimos de brujos o no o cuál se nos escapó a nuestras referencias eh, en el Australian Open las chicas la, la, la victoria fue final para la victoria para Victoria Zarenka 6-3, 6-0 sobre mi querida era María Sharapova, haciendo una gala de un gran y contundente tenis, y sobre todo en el segundo set ya no le dio el físico a, a, a María, y Azarenka se convirtió en número uno del mundo después de este partido que duró aproximadamente una horita y que no me tuvo tan desvelado. O sea, fresco nomás. Fresco nomás. Y luego eh, sí vendría el desvelo largo. El de los caballeros, y fue, fue uno de, un partido que así dices, gracias a Dios, que me, porque me hice pelotero, se podría decir en de este sentido, o sea, algo, sobre todo aficionado a los deportes, ¿no? ver este maravilloso despliegue épico, una batalla acampal entre Novak Djokovic y Rafael Nadal, que la ganó el NOL en 5 sets, el primero lo había ganado Nadal 7-5, luego el segundo lo ganó Nol eh, 6-4, luego 6-2, Después lo gana Nadal en tiebreak 7-6 y el último 7-5 para Djokovic. En un partido que estuvo cerca de durar 6 horas, ni más ni menos. Es un récord. Y ja, es el, el récord en final de Grand Slam, 5 horas con 53 minutos. Y que fue una no, una batalla, una cosa espectacular. Cuando parecía que el uno flaqueaba, realmente sacaba su casta y, y lograba eh, remontar las cosas a su favor tanto Nadal como Djokovic, ya en el último se nos queda un poco Nadal eh, sabemos que el factor físico es fundamental en el tenista español y eh, realmente ya no le ya no, ya no pudo responder a, a, a su típico juego tan fuerte, tan incisivo eh Sí, no pudo responder más frente a, la, a un Djokovic que, que tal vez no, no juega así tan de una manera tan contundente, tan avasallante, pero es, es mucho más preciso, eh, de dosifica más las energías y, y supo hacerse del de último set y de ganar este, este primer Grand Slam del año. Y tiene como virtud de él saberle atacar al revés de Nadal, ¿no? Le tiene ahí visto es un gran, es un gran revés, lo que hace ese revés paralelo es el, el salvaje y de, de Don Novak Jok. Lo coach, tiene el campeón. medidito Nadal no, a así es, ¿no? a Rey puesto a rey Muerto, Rey puesto y parece que Djokovic está de largo. sí, sí, es el mejor momento del sin duda. Eh, hubo esta, esta tragedia en, en Egipto, se reporta más de 70 muertos luego de Del encuentro entre el Al-Mazri ¿Cómo era? El uno mm. Frente al Al-Ali que, que ese si sí lo conocemos eh, Uno de los equipos más Populares de allá de Egipto La cosa es que eh, Inclusive el, el, el equipo El que ahorita no no recuerdo bien El nombre El al -Mas -carambas. es Al-Mazri y el Al-Ali Eh, el Al Masri eh, le había ganado al todopoderoso Al Ali a los tiempos Y resulta que el barras del, del Al Ashli le se bajan a tratar de darle una a tratar de buscarles a los jugadores de locales Pero obviamente estaban en, en la cancha del Masri y, y la gente enfurecida bajó y se armó lo que se armó eh, se, se dice que en este en, hay más un hay un tremendo trasfondo político de dentro de lo que pasó con esta con esta esta terrible situación y fíjate que la policía se había ido media hora antes del encuentro de sí, que acabe el encuentro uh -huh. y es que eh, tras tras lo que fue la caída de Hosni Mubarak eh, dentro de lo que ha sido este, este periodo, la famosa primavera árabe y las tantas revueltas en contra de los regímenes fácticos y que han estado tantos años en el poder en diversos países de Oriente Medio, eh, ha quedado un hueco de poder. Esto se se refleja en el Ministerio del Interior, en el cual se lo disputa la policía, ciertamente las fuerzas armadas, las fuerzas del orden, con las fuerzas que, que eh, las fuerzas que apoyaron que participaron directamente a la caída del régimen de Mubarak y estas eran fuerzas civiles, fuerzas de las barras, del Al-Agli, del Samalek egipcio, del el Samalek que es el, el rival, el, el clásico del, del Al-Agli. Y, y esta matanza bien pudo, o sea, se sospecha bien pudo haber sido planeada por la misma policía. Es decir, bueno, aquí que se mate, nos fuimos... Y, y eso para para aplacar a los barras del, Al Al-Ashli. Fíjate que los sobrevivientes de esto fueron apoyados, eh, fueron soportados moralmente por los rivales, por el Samalek, porque están en conjunto en esta batalla de de hacerse con el con el Ministerio del Interior dentro de lo que es un caos en Egipto. Se habla de de un repunte increíble de los asaltos, de los secuestros, etcétera. Lo que ha pasado en todo Medio Oriente Que después de... de sí, bueno, qué que bueno que regresen a la democracia que, que, que vuelvan, que intenten vivir la democracia Pero todos los países estos Están en un quilombo tremendo Luego de, de, de la revuelta Que ha depuesto a sus, a sus líderes De facto Todos, Afganistán, Irak todos Cientos en... de atentados Pugnas por el poder, mafia Carencia de... ...servicios básicos... ...infraestructura dañada... ...todo es un muy, muy es... problema... ...esa transición de gobierno... ...y de, de poder... ...es muy complicado porque... ...detrás de... ...como dije hace un rato a rey, puest, a rey muerto... A ...rey puesto entonces todos quieren ser el nuevo rey... ...y es una pugna... ...eso es lo malo que todo, todas estas naciones... ...tenían unas tremendas divisiones que eran... Eh, ...unidas... ...muy frágilmente por un... ...un severo líder... Y así nomás el ambiente político. Bueno, es tiempo de irnos ahora sí con los primeros pronósticos de la temporada, que son generalmente los más desatinados porque todavía no vemos bien el rendimiento de un equipo. Y sí nos puede, estoy seguro que nos van a salir mal bastantes de ellos. Así es, pero vamos con los pronósticos en fútbol Sociados. Dale Edison, arranca el campeonato en el ecuatoriano, primera A. Vamos con nuestros pronósticos. Eh, arranca en, el, en la vista de Ambato cuando el Macará reciba al Deportivo Quito este viernes. Pues Seguramente ya nos, eh, nos estarán escuchando con marcador conocido. Eh, el Macará enfrenta al Deportivo Quito. Partido que parece no va a ser televisado porque no hubo un acuerdo con la televisora. Y el matará. Y yo me voy a jugar... Muy probable los empates en estas primeras fechas. Yo creo que van a empatar en este cotejo. Me voy por el 1-1. Uno -uno. ¿Tú qué opinas, de Eddie? Yo opino que la visita se lleva el triunfo 1-2. También es muy probable este marcador, pero... Yo no lo veo de inicio al bacará. Qué, qué difícil parada. Claro, empieza, le ponen entrando y ya tú sabes, sí, en, sí. en su regreso a la, a la serie. Sábado, sábado 4 de febrero, esto a las 18 horas, en la cancha de San Golquí, el Independiente del Valle recibe a la Liga de los... Tiene sí. el cartel, es bajito, pero son dos equipos que, que tienen lo suyo. De los que, tienen que promet de los que están prometiendo Y los que tienen que dar un poco la sorpresa Me parece a mí ambos yo creo que Pero creo que el Independiente va a hacer respetar su patio Y va a derrotar dos por uno al visitante ¿Tú qué opinas, Eddie? Yo igual opino victoria para los del Valle 1 por 0 Siguiente cotejo ya el resto de la fecha se jugará en domingo en el estadio olímpico de Riobamba el cuadro del centro deportivo Olmedo se enfrenta al club Sport MLEC en Riobamba me voy a jugar por un 1-0 con las justas para el Olmedito tú Eric, ¿qué opinas? Eh, uno por uno Muy bien, le vas al empate, uno por uno. A esa misma hora, pero en la cancha del Olímpico Atahualpa, el Nacional recibe al técnico universitario. Creo que el Nacional... Uh -huh. ...le gana 1-0 al... Técnico, con las justas. ¿Tú, Eddie? Yo creo que un resultado un poco más amplio, un 2 por 0. Siguiente cotejo. Este se jugará a las 15 horas en la cancha del Real Estamarindos de Puerto Viejo, que está en unas condiciones deplorables, habrá, hay que decirlo. Pero bueno, Cierto. no sé por qué se juega ahí y no en el Hokkaido. No, no, peor el no se pudo terminar por ejemplo ese partido que tenía Barcelona ese amistoso con el Millonarios millonario, ¿no? Es que caía un aguacero también sí Con todo y eso algo de gente fue pero era imposible Yo no sé cómo a la final se, se congregaron ahí Y luego la cancha no se terminó de jugar porque mucha gente eh, Podía, o sea de los que estaban participando en el juego lesionarse Estaba mal, mal, mal ¿Cómo dices que termina este partido, Eddie? Manta Liga, eh, me parece que con el dolor del alma, digo, por mi sangre manavita que gana Liga. 0 eh, por 1. Yo también voy a jugar por el 1-0 victoria visitante del de equipo Albo. De ahí, Eddie. Eh, 16 horas 30, cierra la fecha Barcelona Sporting Club En el partido 500 que se juega en el Estadio Monumental por campeonatos locales Frente al Deportivo Cuenca Yo creo que gana el Barcelona 2 por 0 ¿Tú Eddie qué opinas? 2-1 para el ídolo Se espera buena afluencia de público, hay precios especiales Y esperamos que toda la gente concurra a las canchas a ver sus equipos, a darles el apoyo y a pasar un fin de semana futbolero de inicio de campeonato. Esto ha sido es todo. un campeonato que promete sin duda y vamos a viendo quién, quién hace lo que más o menos hemos proyectado y quién no. Y ahí nos podrán estar dando... En la cabeza. Esto bueno, es tiempo de social. despedirnos, eh, esperamos que les haya gustado mucho esta revisión previa al inicio de 2012 Y estaremos la próxima semana para comentar la primera fecha y la Libertadores y demás Esto fue Fútbol Asociados, muchas gracias, hasta pronto Che, esto es Fútbol asociado.